En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza la rosa de los vientos en la sintonía de Onda Cero desde ahora mismo hasta las 4 de la madrugada. Saludos en de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Música Hoy ha sido el día mundial de la lucha contra la esclerosis múltiple Un día que confirma que la humanidad está viviendo un brote de odio y racismo Es la esclerosis de la humanidad, el odio y el racismo Este encierro del que estamos saliendo ha servido para que se noten ciertas taras de la humanidad Y para lo peor de todo, para que gente normal tenga y defienda sentimientos que son anormales Dicen que mostrar indignación por expresar el malestar tras el asesinato de un negro en Estados Unidos es politizar las cosas y tendría que ser totalmente al revés no mostrar indignación por este hecho es lo terrible la pandemia genera odios y rencores se genera excusas de lo que no se puede excusar de esto no vamos a salir mejores lo que sí que está demostrado es que de esto vamos a salir enfrentados el asesinato de un hombre de colores en Estados Unidos no tiene matices la verdad y la razón es eso verdad y razón La rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa equipo preparado, Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la codirección, Javier Sevillano en redacción y producción. En instantes vamos a saber algo más sobre el mundo de lo imprevisible. El mundo que teníamos controlado se ha desbocado. Va a estar con nosotros. Marta García ayer acaba de publicar el libro Lo imprevisible. El mundo es que se ha vuelto así. Os vamos a hablar de la piel de gallina, de las investigaciones científicas sobre cómo determinadas canciones y música nos puede poner la piel de gallina investigaciones científicas que vamos a comentar con Mado Martínez en Eureka y os vamos a hablar una señal del fin del mundo que nos va a contar Javier Sevillano está nevando nieve verde En el callejón con José Manuel Esquivano Vamos a hablar de grandes obras Grandes novelas Que se han llevado al cine Son grandes películas Pero también han sido grandes obras También os vamos a hablar De la evolución de las cavernas De la cueva Ha acabado la evolución Lo vamos a saber en los encuentros cercanos Con el evolucionista Con el científico español Mario Fernández Y también vamos a hablar con un economista de la crisis, el que viene va a ser en la cara B Y en Mundo Bizarro vamos a hablar de la octava isla canaria que todos estamos descubriendo en estos días es la graciosa una isla de la que se está hablando mucho, pero es un lugar espectacular, misterioso un lugar paradisiaco y un lugar que está libre de coronavirus, el único lugar en toda España. Los datos eh, confirman que la curva se está aplastando, casi casi la hemos aplastado ya. En las últimas eh, 24 horas hay cuatro víctimas eh, mortales, 43 en la última semana, casi 300 eh, casos en el último día. Estos datos se eh, certifican ...que todavía hay que seguir pisando el acelerador... ...que el virus está ahí, que se está venciendo... ...pero aún falta la colaboración de todos nosotros... ...tenemos que seguir luchando... ...y no dejar ningún espacio para este enemigo... ...que nos ha salido en este 2020. Y otro detalle importante... ...tenéis que tener en cuenta... ...la página web www.ondacero.es www.ondacero.es Gracias a todos porque nuestro programa La Rosa de los Vientos es uno de los más escuchados de este confinamiento, de este encierro durante esta pandemia. Muchos habéis escuchado La Rosa de los Vientos que los sábados se emite entre 12 y 4 de la madrugada. Y por supuesto tenemos una etiqueta Almohadilla Rosa Ventos para todos los que queráis intervenir. Almodía Rosavientos. Y antes de pasar con los temas al concurso de esta noche, pistas hay que nostrar civicas a casa sola y unos en detalles y unas cosas importantes que tienen que ver con los tiempos que nos está tocando vivir. Así es, así es. Bueno, buenas noches a todos. Y es que, pues, eh, como sabéis, hace unos meses convocábamos el Premio Internacional de Divulgación Histórica... Eh, ...Histórica, no histérica, <ríe> histórica, Juan Antonio Zorian, eh, y era, pues, eh, con muchísima ilusión. Lo hacíamos con muchísima ilusión porque era la décima edición. De tal manera, pues, que eh, gracias al patrocinio del Ayuntamiento de Crevillén, que siempre está abogando por la cultura y haciendo multitud de, de actividades... Y en esta ocasión también se sumaba a la cooperativa eléctrica San Francisco de Asís. Pues la verdad es que estábamos súper contentos. Eh, Convocábamos este premio, eh, como decimos, un número redondo, décima edición. Además lo hacíamos de tal manera que en poquitos días, el 19 de junio era cuando se entregaba en los últimos manuscritos, era la última fecha de entrega. Y bueno, pues eh, como sabéis, entre las obras se eh, elige María finalistas y son las que el jurado valora eh, las posibilidades que tienen para, para conseguir ese premio, ¿no? ese estupendo premio de divulgación histórica que siempre es tan necesario hacer divulgación y tal como nuestra invitada nos va a comentar pues eh, lo, lo imprevisible pues esto ha sido lo imprevisible que nos ha surgido a nosotros y es que al final pues eh, hemos tenido que, que cancelar la convocatoria es cierto que hemos estado apurando y aguantando hasta el último momento esperando a ver cómo se, sucedía, se sucedían estas fases, a ver si nos daban ese pequeño respiro para poder celebrarlo, pero finalmente pues eh, los ayuntamientos tienen también mucha saturación de cosas que han ido posponiendo, se ha tenido que ir retrasando todo y bueno, pues eh, al final para que se quede deslucido y que la gente que se desplaza de diferentes puntos de España para estar... En esta entrega del premio, pues que no lo pueda hacer, pues ha decidido yo creo que con muy buen criterio por parte del ayuntamiento, por parte de la asociación nuestra Juan Antonio Cebrián, por parte de la cooperativa eléctrica San Francisco de Asís y por parte también de la editorial Odeón, pues que, que se quede este premio congeladito en este año de Confina Premio Internacional de Divulgación Histórica y ya lo dejamos para el año que viene que serán las mismas fechas hasta finales, bueno, mediados de junio más o menos, entrega de los manuscritos eh, sobre la primera semana de julio el fallo que se hace en Madrid y luego ya a mitad de octubre coincidiendo con las fiestas de Crevillente esa entrega del, del premio en la Casa de Cultura así que eh, todas las personas que habían estado realizando sus obras estupendas pues eh, esperamos si quieren de posponerlas darles ese repaso y dejarlas para prepararlas para el año que viene y si no oye pues les eh, invitamos a que hagan nuevas obras ya que se sumen nuevos posibles autores y escritores y que participen en este premio tan estupendo que bueno ya recordaremos a través de tanto la página de la asociación como de las redes sociales la cantidad de autores y estupendos libros que se han ido publicando a lo largo de, de estas ediciones. Así que muchísimas gracias a todos. Desde luego nosotros los que organizamos este certamen nos da much, muchísima pena dejarlo congelado, pero preferimos que sea así a que quede deslucido y que la persona que pueda recibir este premio en esta candidatura, en este año, en esta décima edición que es tan importante, pues que quedara así sin pena ni gloria. Con lo cual... Gracias al Ayuntamiento por seguir apoyándonos, al Ayuntamiento de Crevillén. Gracias también a esta cooperativa eléctrica que se ha sumado al certamen literario y todo sea por apoyar la cultura, por apoyar la divulgación histórica. Y ahora sí, que vamos queridos oyentes a seguir con nuestro programa y a deciros las estupendas pistas que tenemos para el día de hoy. Y bueno, pues eh, tal y como se suceden las cosas, nos hemos ido a los superhéroes y esta noche tenemos actores, actores que encarnaron a superhéroes de película. Y, y estáis, ten, tenéis que estar muy atentos porque ya sabéis que podéis participar en Twitter, en, arroba, en Almohadilla Rosa Vientos y también en el correo en rosa.vientos.es y nos tenéis que decir quién puede ser de los actores que os vamos a decir si además de actor de jovenzuelo cantaba en un coro y tenía voz de barítono tú no Fernando Rueda a lo mejor, pero tú no Bruno yo de bueno. barítono no de, de tenor sí Bueno, eso luego lo demuestras No, no pienso Las opciones que os damos son... Era de joven Vale, ahora era viejo oh, Evidentemente, <risa> o no tan joven como entonces Bueno, bueno, pues entonces, pues por eso más varito, ¿no? Más grave Las opciones que os damos son Toby Maguire en Spider-Man Christian Bale en Batman O Christopher Reeve en Superman Ya sabéis... En el correo o en Twitter, en rosa.vientos.es o en rosa vientos nos decís cuál es vuestra opción y entre todos vosotros, uno de todo lo que acertéis, claro, recibiréis un detalle del programa. Que llegará? te prometemos que llegará, pero hay que esperar un poquito. Las 12 y 14 minutos, comenzamos. Rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Una de las cosas que no se pueden predecir es la vida, el día a día. Hay buenas noticias, no todo está escrito. Y hay malas noticias, no todo está escrito. Acaba de publicar el libro Lo Impredecible, su autora Marta García, ayer está con nosotros, la escucháis aquí, es una de las voces importantes en Onda Cero. Marta, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oh, hola, buenas noches. Lo Impredecible, el libro, tenía que haber salido antes, pero fue confinado como todo el mundo, ¿no? sí, sí lo imprevisible es el lo único libro desde luego sí. de, de los que he escrito que he tenido que terminar dos veces, ha tenido, ha tenido dos, dos principios porque al libro igual que a nosotros nos ha cambiado la vida la pandemia y cuando sucede algo como lo que ha sucedido merecía la pena Hacerlo constar en lo imprevisible para que el lector, cuando se asome a ello, se vea totalmente reflejado. Porque el libro ha pasado por lo mismo que nosotros, un confinamiento. El, el libro, lo imprevisible, ya está a disposición de la gente. Un libro en donde se decía una serie de cosas que la pandemia un poco ha confirmado. El mundo que se estaba gestando, la pandemia lo va a ejecutar y nos lo va a presentar de forma... Bueno, pues totalmente eh, directa. La pandemia, el encierro, el confinamiento ha provocado que lo imprevisible sea real, ¿no? Exactamente. Se han acelerado muchas tendencias que, que ya venían eh, vislumbrándose, muchas tendencias tecnológicas. Pero no solo tecnológicas, también emocionales, porque no es solo de tecnología de lo que hemos tenido que, que tirar durante el confinamiento también nos hemos dado cuenta de la importancia que es estar cerca de la gente más allá de una pantalla que buscábamos el contacto Si no era posible el físico por, por el aislamiento, al menos asomarnos a la ventana y ver al, al vecino. ¿Quién nos iba a decir que era tan importante ponerle cara y nombre a la gente con la que a lo mejor llevamos mucho tiempo viviendo y que no nos habíamos parado a conocer porque estábamos todo el rato mirando la pantallita del móvil? Bueno, parece que la pandemia nos ha ayudado a darnos cuenta de lo importante que es la vida más allá de la tecnología y de eso va lo imprevisible, no de la tecnología sino de los humanos, que, que somos al final quienes le damos sentido. Fíjate, en el libro dices eh, lo siguiente, en lo imprevisible, dices eh, poquito después eh, del comienzo, en menos eh, de un siglo eh, hemos eh, visto llegar la penicilina, el 5G, los viajes a Marte, la secuenciación eh, del genoma y el momento más álgido de las eh, promesas eh, tecnológicas cuando el futuro era capaz eh, de automatizarlo todo el mundo y sin embargo ahora nos hemos tenido que, co que confinar, eso sí, con wifi, ¿no? Efectivamente, era, parecía que el mundo, eh, el siglo XXI era en el que la tecnología nos permitía tener el mundo bajo control y hemos visto que los médicos tenían que hacerse batas con bolsas de basura porque ni, el, ni lo, lo, la, la, la, lo más esencial estaba a disposición de aquellos que nos estaban salvando la vida. Es, es realmente importante tener presente esta, esta cura de humildad de todo lo que nos hace vulnerables porque pensar que con la tecnología que teníamos disponible en el siglo XXI con, con la inteligencia artificial, con el Big Data con la robótica, avances increíbles es verdad que hemos tenido, de la penicilina al 5G, eh, pues de, de, los, de los primeros vuelos a llegar a Marte, claro en, en poco más de un siglo ha cambiado mucho el mundo, pero al final los dilemas humanos siguen siendo los mismos al final nos preocupan las mismas cosas que preocupaban hace mil años, que es que nuestros hijos vivan mejor que nosotros, y Y curiosamente en un momento en que la tecnología avanza tan deprisa lo que estamos viendo es que también avanza la incertidumbre y la y la, y la tensión y, y la preocupación de que las nuevas generaciones no vayan a vivir mejor que, que sus padres. Y eso es lo que nos tiene que hacer reflexionar. Para eso escribir lo imprevisible, para encontrar dónde están esos límites a la tecnología y usarla para lo que realmente la tenemos que usar. Es que esta situación que estamos viviendo, porque antes nos preocupaba muy... Mucho ...el intentar conciliar... ...vida familiar con, con vida laboral... ...pero es que ahora lo que tenemos que aprender... ...que yo creo que nos ha pillado así un poco de sopetón... ...es a, in, a saber conciliar... ...vida familiar... Con, ...con la vida digital... no ...de todas las pantallitas... ...porque claro, nuestros hijos... ...prácticamente han pasado de, de estar... ...en un sitio... ...para aprender con sus compañeros... En, ...en un colegio... ...a tener el colegio en casa... ...a través de las pantallas... Eh, muchísimas familias no tienen wifi y se han quedado totalmente descolgadas y desconectadas, porque antes utilizabas un poco las pantallas, aparte de por trabajo, también para ocio. Pero es que ahora eh, tenemos que aprender a sacarle el rendimiento y sobre todo incluso hasta para el teletrabajo, e incluso los Los propios profesores también para darle clases a, a, los, a los críos. Hay muchísimas cosas que es que no están preparados para hacer, para hacer esas conexiones online con todo, todo perfecto detalle, que no haya interrupciones. Es que es una vida nueva esto. Claro, y la, las pantallas es que las empezamos a utilizar para absolutamente todo. Ya creíamos antes de, del COVID-19 que estábamos usando las pantallas para todo, hasta que hemos tenido que estar tres meses enterrados y hemos descubierto lo que significa realmente utilizar las pantallas. Desde para las clases, como decías, al trabajo, a las relaciones con, con, con la familia, a... a era la, la ventana al mundo del mundo del confinamiento y, y hemos descubierto las enormes carencias que hay porque en la teoría Se, mucha gente puede teletrabajar mucha otra no, hay, hay hay muchas profesiones que no pueden aspirar al teletrabajo no lo olvidemos, es cerca de un 35% de la gente el que ha podido aspirar a teletrabajar con más o menos medios, pero hay, hay otro 65% de profesiones que, que, que no pueden aspirar a ello pero para mucha gente sí que ha sido una opción y hemos visto las carencias que tiene, no, no, no están preparadas muchas empresas para ello desde luego los colegios no estaban preparados los profesores han tenido que Utilizar los, los... Pocos o muchos medios que cada uno tuviera en casa porque no estaba el sistema pensado para ayudarles. Muchos alumnos han, se han visto excluidos de las clases por no tener ordenadores en casa o por solo tener uno para varios para varios hermanos que, que no podían seguir simultáneamente las clases. La tecnología, desde luego, que tenemos nos ayuda a, a sobrellevar esto mejor, pero no olvidemos que hay que invertir para que esa educación realmente sea, sea el mecanismo de igualdad de oportunidades oportunidades para todos los niños que está pensado para que sea porque si solo unos pocos pueden eh, seguir las clases online se les está negando el derecho a la educación a muchos niños y eso no es culpa de la tecnología sino de los humanos que tienen Un presupuesto público y tienen que tomar decisiones de cuáles son las prioridades. El libro Lo imprevisible de nuestra invitada, de Marta García Ayer, está en Planeta, es un libro que cuenta cómo la tecnología está cambiando la vida, ahora muchísimo más eh, todavía, y lo importante que es, eh, seguro que Marta, eh, te acuerdas una época no hace tanto tiempo, ¿no?, eh, Hemos tenido que informar mucho sobre ello y se ha discutido mucho en todos los entornos sobre ello, sobre los hombres del tiempo, que fallaban mucho, se decía que fallaban mucho y ahora lo aciertan todo, pero todo de forma exacta y milimétrica y todo eso tiene que ver con la informática y con lo que la tecnología nos está ayudando, nos está ayudando en las predicciones, en las del tiempo en este caso, ¿no? Desde luego, la, la naturaleza sigue siendo un misterio en muchos ámbitos eh, y hay todavía fenómenos, que, muchos fenómenos que no se pueden predecir. Se está avanzando mucho gracias a la inteligencia artificial para poder anticipar más, por ejemplo, los, los terremotos y, y las erupciones volcánicas, lo que permitiría salvar muchas vidas, sabiendo con, con más minutos de antelación. Pero todavía es, eh, falta, falta la información, al fin y al cabo, los sistemas funcionan Cuando tienen los suficientes datos y hay aquí todavía muchos datos que, que, que se escapan, pero efectivamente saber el tiempo que va a hacer mañana es algo que hace apenas un siglo eh, sonaba a ciencia ficción y sonaba a ciencia ficción literalmente. Cuento Cuento En lo imprevisible, eh, la historia de un, un cuento de ciencia ficción que escribió una escritora en 1905, hace hace 115 años, en el que se imaginaba el mundo mil años después. ¿Cómo sería el mundo en 1905? Y una de las cosas que más le fascinaba de ese mundo que ella imaginaba y, y trasladaba a los lectores era que en ese futuro, para el que, fíjate, había todavía que todavía que, que esperar mil años. Ahora sabemos que las cosas avanzan mucho más deprisa. Fijaos solo en 100 lo que ha pasado Pues las casas no tenían caballerizas Porque ya no hacían falta caballos En ese futuro que ella describía, claro Había gente que, que, que volaba Tenían telepatía Nadie enfermaba porque habían descubierto medicinas para todos Y en las casas había un aparatito Y esto era de lo que más le sorprendía a la narradora Que permitía saber qué tiempo iba a hacer mañana Y entonces estaba fascinada la viajera en el tiempo Porque decía, bueno, entonces es mucho más fácil hacer planes Y me, y me parece realmente revelador descubrir cómo hace apenas un siglo, algo que nosotros ya damos por hecho que la tecnología nos ofrece que puede prever eh, sonaba a ciencia ficción y me pregunto cuántas cosas que todavía no son predecibles eh, podrán serlo en, en, los próximos, en los próximos años y en las próximas décadas y lo más interesante de todo yo creo que son cuáles no lo van a ser porque hay mu muchas cosas que son y van a seguir siendo imprevisibles porque al final los humanos En muchos aspectos somos somos muy difíciles de, de prever porque actuamos de una manera que, como decías, no está escrita. Y esa es la buena y la mala noticia. Yo recuerdo que eh, prácticamente el año pasado unas de las más y más discusiones que teníamos un poco todos en los programas, en los medios de comunicación, era el tema de la robótica, ¿no? Que si nos iba a quitar los robots, los puestos de trabajo, que si cada vez más, pues eh, lo que incluso contigo creo que lo estuvimos comentando, que las cosas que son muy de rutina, a que lo van a poder hacer las máquinas y tal. Y mira tú por dónde, ahora, en la situación en la que estamos, ni robots ni nada. O sea, al final ha sido un patógeno, un bicho malo, la que nos está perjudicando. Y claro, y las cosas más elementales, más importantes, nos están costando Dios y ayuda. Pero, por otro lado, también esos robots, que en un momento dado se veían un poco como una amenaza, también se pueden utilizar como una ayuda. Bueno, están siendo fundamentales, por ejemplo, en tareas de desinfección, porque, porque de, eh, pueden evitar poner en peligro vidas eh, de, de personas que se dedican a, a profesiones de riesgo el tener robots de desinfección y otras muchas tareas que están ayudando a, a automatizar eh, procesos que al por ejemplo al haber estado todos confinados y sin poder trabajar mantener la producción permitía en muchos casos que, que, que los alimentos llegaran eh, gracias también a los robots. Eso sí es verdad que con el confinamiento hay robots que se han vuelto un poco locos. Es curioso porque al fin y al cabo con la inteligencia artificial y los sistemas que ayudan a predecir nuestros comportamientos es gracias a los que conseguimos que pidiendo un paquete online nos llegue en 24 horas. Pero, pero durante el confinamiento todo eso ha cambiado porque no había ningún parámetro con el que comparar lo que estábamos viviendo. Y es muy interesante cómo hay muchas cadenas logísticas que se han visto totalmente distorsionadas porque no entendían cómo es que de repente... Una semana todo el mundo pedía papel higiénico, al día siguiente lo que se pedía era levadura y luego eran bicis estáticas y, y no, no había un patrón claro ni tampoco un, una un, algo en lo que basarnos, un, un, un ejemplo previo que supiera qué íbamos a desear mañana y, y en eso se invierte muchísima tecnología. Eh, de hecho hay un capítulo en lo imprevisible dedicado entero a los gustos y a cómo tratan de predecir nuestros gustos, ya sea de, de comida o de, de, o de película. O, o de viajes cómo, cómo anticipan los, los algoritmos que es lo siguiente que nos va a gustar y lo cierto es que por muy sofisticado que esté ya el sistema, en momentos de shock como el que estamos viviendo el desconcierto para la máquina es total porque lo que nos está pasando no se parece a nada de lo que nos haya pasado antes entonces como, como no hay procedentes tampoco pueden anticipar qué es lo que va a venir después ha sido el consumo por ejemplo, de, de nuestras, nuestros hábitos de consumo se han vuelto imprevisibles Una de las cosas hay que cuentas en el libro, hablas de la geolocalización, de los lugares, antes cuando íbamos a un lugar, a una calle con una dirección, teníamos que llevar un mapa, bueno, no costaba Dios ayuda llegar teníamos miedo de no localizarlo ahora basta meterlo en el teléfono, en el tontón, donde sea pero utilizando la tecnología la dirección a la que vamos y ahí nos llevan, ¿nos ha hecho la vida la tecnología más fácil o más cómoda? Desde luego yo creo que, que las, do, las dos cosas Es una de esas, de esas cuestiones que nos gusta Que nos, que nos ayude a predecir la tecnología El saber cuál es la ruta más rápida Para llegar a algún destino Que vamos a esquivar el atasco Nos ayuda mucho porque es, es voluntario usarlo Si no nos hubiera convencido Hubiéramos seguido utilizando aquellos mapas de papel Que se guardaban en la guantera Y que luego era tan difícil de doblar ¿verdad? Pero sí que es verdad que nos ha vuelto muy dependientes Como toda la tecnología que triunfa Realmente nos volvemos dependientes dependientes a ella, nos volvimos dependientes a los relojes, que también es sí, una sí, tecnología sí, es que antes no necesitábamos y no, y no nos, no, nos no, no pensamos que Que como algo malo depender de, de ellos, ¿no? Pues pues hay, hay ahora los, los GPS que desde luego están pensados para predecir las rutas y, y los caminos más apropiados. Y tuve ocasión de conocer a Uri Levin, que es el, el fundador de Waze, la, la empresa que luego compró Google por por más de mil millones de dólares, que es la, la de las rutas más rápidas. Y te dice en tiempo real dónde hay tráfico y dónde no. Y, y me llamó la atención una anécdota que me contaba de cuando Le había pedido a a, a, a, a a su hijo ya universitario, ya mayor, que lo llevara un día al aeropuerto y no podía porque porque se le había estropeado el móvil. Entonces le dijo, bueno, te dejo el mío, no te preocupes para la ruta. Dice, ya papá, pero si si yo a la, a la ida uso tu móvil, cuando te deje en el aeropuerto, ¿cómo vuelvo a casa? Es porque verdad, era fíjate. Era absolutamente ¿Qué? incapaz de conducir sin la ayuda del GPS y eso al padre le, le hizo reflexionar incluso aunque hubiera sido su propio invento el pensar hasta qué punto las nuevas generaciones ya no podían vivir sin ello y, y, y no conciben bajar la ventanilla como se hacía antes para preguntarle a alguien una dirección o mirar a los carteles que ponen en sí, la y, carretera mira, que tampoco mira, hace GPS, falta. mira el teléfono mira la vida no mira el mundo real que también lo marca bueno pues es verdad que nos hemos vuelto muy dependientes a ello y no deberíamos a lo mejor serlo tanto porque que También se pueden manipular estos algoritmos. Hace un par de meses en Berlín un, un artista activista que planteó una performance muy interesante llenando un carrito de muchos teléfonos móviles activos y, lo, y se puso a recorrer con este carrito eh, los alrededores de la sede de Google en Berlín. Eh, para demostrar que era capaz de manipular el algoritmo porque claro el sistema enseguida detectó que había una aglomeración de, de coches en esa calle y marcaba cambiar la ruta modificó Qué el bueno. tráfico de toda la ciudad sí. porque de repente aparecía en rojo ese cuadrante y en realidad no era más que un pequeño carrito con 50 o 100 teléfonos que había metido dentro activos Mar es decir que, que los podemos manipular a los algoritmos igual que ellos nos manipulan nosotros Marta tengo una pregunta eh porque la tecnología tiene mucho que ver también en esto. tú Marta, ¿de cuántos teléfonos fijos o móviles de tu entorno, de tu familia te acuerdas? Fíjate, pues yo, yo me sé muchos, eh. ¿Ah, sí? Me sé muchísimos porque yo lo también eres mucho una en tener... eh, lo sabes. Sí, lo sé, lo sí, sé, sí. pero por lo menos 20 me puedo saber y, y son muchos porque me los aprendí a fuego eh mi etapa cuando cuando estudiaba en la universidad porque me negaba a tener yo teléfono móvil, entonces tenía que ir siempre a las cabinas, cuando ya todos mis amigos tenían teléfono, te estoy hablando de, de, de finales del siglo XX y ya era habitual tener tener móviles móviles de los de los Nokia de antes sí, que sí, no tenían sí, sí, sí. internet ni, ni nada, pero todo el mundo tenía móvil y entonces, pues si mi familia me quería localizar, tenía que llamar a los teléfonos de mis amigos, pero yo no quería tener el móvil porque consideraba que era un aparato eh, que podía controlarnos demasiado, fíjate quién me iba a A decir a mí que 20 años después iba a estar dedicándome a la tecnología, que ya me fascinaba entonces. Yo le daba muchas vueltas a cómo los móviles iban a cambiar el mundo, pero no solo lo teorizaba, sino que lo experimentaba. Y, y hubo un momento en que las cabinas dejaron de funcionar y ya no tuve más remedio, sobre todo trabajando como periodista, que poder ah, tener un teléfono. También comentas casos, con esto que estamos hablando un poco de, de los cambios, ¿no?, de la gente que se enamora directamente pues de Siri, ¿no? o ahora de, de, de Alexa, porque te, te haces también un poco dependiente, e incluso pues eh, el japonés este que se estaba divorciando al pobre hombre, que lo incluso lo comentamos aquí en La Rosa de los Vientos, porque iban a actualizar A su, a su chica holograma y claro ya no sabía si iba a ser ella o no iba claro, se a ser ella con ella se casó con un claro, holograma la empresa claro. de Hatsune Miku le, le proporcionó el, el certificado de matrimonio previo pago de, de, no sé si eran 3.000 dólares o joanes, pero, pero claro, nunca había pasado que, que actualizaran el, la, la obsolescencia programada de una esposa, eso sí que no se había visto nunca y el pobre sí que lo vivió. Estamos viendo, eh, sí que es verdad, que cada vez somos más dependientes emocionalmente de la tecnología hasta los niveles de que haya gente que se enamora de, del asistente virtual con el que habla y, de hecho, ya están trabajando para hacer de Siri Eh, una, una mejor compañera o compañero que sabéis que también se puede poner con voz masculina y... Y, y hay psicólogos trabajando para, para que tengan respuestas emocionalmente, ma, ma, que encajen mejor con el estado de ánimo de, de, del, del usuario. Y, y me contaban en los responsables de Siri que efectivamente cada vez hay más casos de gente que se enamora, porque eh, eh, sabéis que Apple escucha grabaciones anónimas y recopiladas de manera aleatoria, pero escuchan muchas precisamente para, para aprender de cómo nos relacionamos con con el asistente y mejorar ese uso. Y claro, hay veces que escuchan cosas que, que me decían que se les cae el alma a los pies porque en muchas ocasiones es, una, es un compañero o una compañera de, de personas que necesitan alguien con quien hablar. Igual que se está desarrollando la inteligencia artificial para poder reaccionar mejor a las respuestas cuando necesitamos saber algo, también quieren eh, elaborarla para que cuando lo que necesitemos sea eh, soporte emocional, la pregunta es si, eh, si esto realmente puede ayudar, puede ser una ayuda o, o, o aumenta el problema de la dependencia mientras sea una ayuda pues bienvenido sea, pero Doctor. plantea desde luego muchas dudas morales. Sí. De todas formas, eh, la tecnología ha cambiado en nuestras vidas, eh. lo que no ha cambiado es que con tecnología y sin ellas, algunas de están un poquito expropiadas, ¿eh? Porque sí. mira, bueno, oye, eh, en se enamora de... No, no Sirio o si da igual como se llame y Hay gente más, que se enamora no de su no. hay gente que se enamora de su coche, eh, sí, y sí, no habla. sí, sí, es verdad, es verdad. Oye, ¿crees que existe el peligro de que la tecnología, su uso, el uso de la tecnología nos haga ya somos un poco dependientes, pero que seamos un poco uniformes? Pues en principio el poder estar en contacto con gente de todo el mundo eh, lo que pensábamos que nos haría es más diversos porque podíamos encontrar mucha gente diferente y la gente que se sentía diferente y que en su entorno no encontraba a alguien con sus mismos gustos o aficiones podía aspirar a encontrar algo Que, que, que de otra manera en, en su pueblo o en su ciudad antes hubiera sido complicado pero teniendo el mundo entero en internet sería más fácil y estamos aprendiendo que en ocasiones la manera en la que tienen las redes sociales y los algoritmos que las manejan de ponernos en contacto y de transmitir la información no ayuda a que seamos más diversos, sino más homogéneos, como dices, porque tendemos a ver información de aquellos que piensan como claro. nosotros. Y solo vemos en los muros aquello que nos da la razón, porque el algoritmo sabe que de esa manera es más probable que le demos al like y que y que nos haga sentir bien con nosotros mismos. Y distros, distorsiona por completo lo que es la opinión pública diversa, plural, y las ganas de entenderse si lo que se está logrando es una mayor polarización Y, y es inquietante saber que, que, por ejemplo, en el caso de Facebook han trascendido a esta misma semana eh, algunos documentos que, que prueban que la empresa sabía que su algoritmo genera polarización en la sociedad y hace hace un par de años lo, pu lo publicaba el Wall Street Journal esta semana y, y sabiendo que se genera polarización siguieron apostando por esa manera de, de transmitir la información y efectivamente estamos viendo sociedades cada vez más polarizadas en las que hay dos extremos y parece que en el centro no hay nada mm. cuando en realidad la mayor parte de la gente no está en ninguno de esos extremos pero es que son los más visibles y eso es parte de lo que explica cómo, cómo funciona la sociedad actual, cómo está transformando las democracias, a veces erosionándolas, los algoritmos, y es tan importante entender cómo funcionan, porque la culpa, insisto, no la tiene la tecnología, sino la, la, la, los humanos que la programan, con unos intereses comerciales y a veces con la mejor de las intenciones, pero sin tener todavía muy claro cuál es la consecuencia de una fuerza tan poderosa como esta. Cuando se habla de cómo la tecnología puede llegar a ser un problema, se cita en muchas ocasiones el hecho de, por ejemplo, de anticiparse a lo que va a ocurrir en los crímenes. Por ejemplo, detener a una persona antes de cometer un delito. Esto, lógicamente, lo vemos mal, pero alguno puede decir, bueno... Si con esa detención se ha evitado un robo o un asesinato, bienvenida sea. Nos enfrentan muchos en dilemas morales, ¿no?, Bueno, no, nos pone delante de un espejo de dilemas que, que solían ser teóricos y han pasado con la inteligencia artificial a, a ser cuestiones legales que necesitan inminente resolución. Ya se está utilizando inteligencia artificial efectivamente para, para prevenir los crímenes inspirada en la de la película Minority Report que sí. todos recordamos de hace 20 años. Y es verdad que no se puede detener a alguien que no ha cometido un crimen, pero sí se está utilizando ya en Estados Unidos para patrullar con más ahínco a aquellas zonas donde, según el sistema que procesa los datos, que, que los datos que tiene en cuenta eh, van desde las condiciones meteorológicas, porque hay más probabilidades de cometer un crimen en función a cuál sea el tiempo ese día, al día de la semana, eh, a la hora del día, a las noticias que están saliendo en los periódicos, a cómo va la bolsa, porque también influye, y a muchos parámetros que han llegado a la conclusión eh, comparando situaciones del pasado, índices de crimen ni las noticias que pueden anticipar cuándo puede haber pues más robos y en qué zonas. También funciona con los incendios. Se puede saber dónde hay más probabilidades de que pueda haber un incendio, no digo solo en, en la naturaleza, también en, en las calles de las ciudades. Y se están probando hasta qué punto, con la suficiente cantidad de big data, se pueden anticipar desgracias, eh, a, pues teniendo, por ejemplo, las unidades de ambulancias disponibles para aquellas zonas donde haya más probabilidad de que algo así suceda. Eh, no para las, el aspecto punitivo, pero sí para el preventivo, ¿no? y, y bueno es una manera, dicen sus defensores de, de utilizar mejor los recursos públicos, pero desde luego es inquietante porque el que estos sistemas funcionen bien o no depende de cómo estén, cómo estén diseñados eh, esos algoritmos y también de qué datos se les provee, que al final esto del Big Data es como los churros van a, va, va, depende de, de, lo, de lo que pongas en la masa, va, van a estar van a saber ricos o no. Eso es como pues, las, miel a las, o sea, a las moscas, ¿no? Las moscas a la miel, cuanto más pongas de eso, dice, pues esto es lo que está solicitando la gente, pues vamos a por ello, ¿no? Lo, lo que hay es que asegurarse que, que los algoritmos no tienen sesgos que parezcan invisibles al, al entender humano y luego se y luego pase como está pasando ya en, en Estados Unidos, en algunos de los juzgados donde se han puesto en práctica sistemas de inteligencia artificial para, por ejemplo, prever eh, si, el, si la persona eh juzgada debe o no salir en libertad condicional o tiene más riesgo de reincidir y debería quedarse en, en prisión bajo fianza a la espera de juicio y resulta que han detectado eh, años después de haber empezado a utilizar esta tecnología que en algunos casos había sesgos racistas porque el sistema había aprendido de una jurisprudencia que, en la que había casos donde se trataba peor a los negros que a los blancos, y a los hispanos que a los blancos. Y, se, y el sistema entendía que había más posibilidad de que reincidieran con un prejuicio de sesgo claramente racial, que es totalmente intolerable. Pero hay que detectar porque un, se puede haber hecho ese, ese, ese mecanismo con la mejor de las intenciones pero si luego el resultado resulta que está discriminando pues hay que ponerle remedio pero se están investigando en esta línea muchas cosas en el campo de la justicia que me parecen fascinantes por ejemplo en los bufetes de abogados también se está utilizando ya eh, sistemas de inteligencia artificial y de Big Data para, para, para decidir ¿Cuál es la mejor estrategia a la hora de convencer a un cierto tipo de jurado o, o de juez? Uh -huh. Y es verdad que al final son los humanos los que toman las decisiones, pero ya el tener la máquina trabajando para analizar los millones de páginas que antes... Pues, Podían leer los trabajadores, de, o los, los abogados que estuvieran allí, los pasantes de los primeros años. Ahora se puede hacer en unos segundos y de una manera muchísimo más intensiva con mucha más información. Y eh, el, el objetivo sería que esto ayude a tomar mejores decisiones. Pero depende, claro, de cómo se estén programando todos estos sistemas. A mí me, das, me da más temor eh, lo que tú comentas de la inteligencia artificial y el Big Data aplicado a las emociones de las relaciones personales. Por ejemplo, familiares, se ha dado el, el caso de a lo mejor que se haya quedado abierta una cuenta de Facebook y, y como se va retroalimentando, pues eh, es como que eh, se, se sigue manteniendo esa pequeña conexión con una persona incluso que haya fallecido. Entonces, si nos ponemos eh, tomando literalmente tu título del libro lo imprevisible a mí me da un poquito de de no sé De miedito, el que en un momento dado alguna empresa vea ahí un filón y diga, mira, pues eh, vamos a intentar eh, que una persona que tiene mucho apego o incluso a, pues, a un marido o a un hijo intente mantener eso durante bastante tiempo emocionalmente utilizando la inteligencia artificial y utilizando el Big Data. ¿Tú sabes si hay en alguna empresa se está interesando por este tipo de, de tecnología para ofrecerla? Ya se han hecho intentos de de por la posibilidad de poder chatear con una persona fallecida, habiendo aprendido de ella, de todo su rastro en redes sociales, y para saber cómo se relacionaba con, con sus seres queridos y de esa manera poder responder. Pero mirando más al futuro, que es donde tú vas, uh -huh. uh, me parece interesante una serie que hay ahora en, en Amazon, y, y hablamos de Amazon, ¿no? o sea que esto ya ni más ni menos que Amazon que es una de las, de las principales empresas de los gigantes tecnológicos ya tiene una serie con este contenido que se se llama Upload y, y lo que plantea es precisamente de, de una de un más allá en el que uno puede descargar su conciencia para interactuar con, con, los, con, los, con los familiares y con, con los seres queridos que, que están vivos habiendo aprendido de todos los datos que ha dejado a lo largo de su vida ¿no? entonces sí que es verdad que esto es una, una posibilidad en el caso más, más de ciencia ficción de, de, que, de, de, que fuera una vida posterior como plantea la serie de ficción eh, todavía está lejos de, de lo que podemos llamar científico pero sí que tecnológicamente hablando, el, los, los chatbots que ya existen, los, los robots con los que podemos eh, mantener conversaciones comerciales, por ejemplo, que tienen las empresas, eh, sí que se está experimentando con la posibilidad de, de aprender cómo es una persona y de hecho con la tecnología DeepFake Que, que plantea enormes retos la posibilidad de imitar por completo la voz de una persona o su imagen ¿Qué habiendo qué? aprendido de, del rastro que deja M ya no las cuestiones del más allá vamos a preocuparnos primero creo que son más, más inminentes las del más acá porque eso, esa tecnología ya se está utilizando para fraudes y para, y para chantajes tanto a empresas como a particulares porque si se puede imitar a la perfección la voz de una persona ...pues cogiéndolo de los vídeos... ...que cuelgan redes sociales por ejemplo... ...se puede hacer una llamada de teléfono... ...y ya se están dando casos... Eh, co ...con esa voz... ...como si fuera una imitación perfecta... ...que en realidad hace una máquina... ...pidiendo dinero... O, o simulando un secuestro cosas tan terribles como esas que, que empiezan a temerse de la tecnología deepfake, por eso le dedico en lo imprevisible un capítulo entero a la verdad porque me parece que la verdad es una de esas cuestiones imprevisibles que con la tecnología empieza a ser cada vez más difícil diferenciar y no solo por los bulos que recorren Whatsapp es que se está sofisticando muchísimo hasta qué punto podemos tener que empezar a desconfiar de lo que vemos con nuestros propios ojos porque el hecho de que estemos viendo un vídeo a que algo pasa, ya no significa que ese vídeo sea real y es verdad que, sí, que hace mucho que existen los vídeos manipulados, pero nunca han sido tan realistas y tan baratos de falsificar, y esto realmente plantea desafíos enormes también en geopolítica eh, y en las y en las campañas electorales, es uno de los principales retos para la campaña de, en Estados Unidos en, de 2020 que ahora con el coronavirus no sabemos bien cómo se va a desarrollar seguramente más online que nunca <risa> Y si es más online que nunca, entonces corre más riesgo que nunca de verse interferida por estos deepfake, que desde luego son una tecnología el de la que tenemos que estar muy, muy pendiente porque va a marcar los próximos años. Y va a marcar desde luego todo lo que comenta Marta García Ayer, nuestra invitada en el libro que acaba de publicarse en Lo Imprevisible. Marta, muchas gracias. Un placer, como siempre, estar Igual, con vosotros. Igualmente. Con almohadilla Rosa Vientos, eh, ya sabéis, eh, podéis participar en vuestros eh, comentarios sobre los diferentes eh, temas y asuntos eh, que tratamos en el programa, en La Rosa de los Vientos. Nos dice ahora, la tecnología, con almohadilla Rosa Vientos, eh, la tecnología tiene sus pros y sus contras, eh, como no podía ser eh, de otra manera, eso lo sabemos eh, todos, y Cristóbal nos señala... Con no todos los avances eh, tecnológicos eh, nos sirven de ayuda. El corrector de mi móvil eh, dice resignado no hace más que meterme en problemas. Eh. No todo eh, no todo es eh, previsible. En ocasiones el corrector del móvil también también eh, nos eh, no, tiene bueno, vida propia. Sí, sí, sí, y nos mete unos líos tremendos, tremendos. Continuamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa, ya sabéis, esto es La Rosa de los Vientos. Estamos esta noche, hemos empezado a las 12, estamos hasta las 4 de la madrugada. Almadía Rosaventos para cualquier comentario. Un tramo de prama que comienza ahora mismo, vamos a tener materia reservada, vamos a saber cómo están viviendo lo que se está viviendo en algunos países que no están en el primer mundo y vamos a conocer también algo más sobre las combustiones humanas espontáneas en el círculo secreto. Hay más cosas en el programa de esta noche, en La Rosa de los Ventos, en las 12 y 50 minutos. Más pistas para conocer lo oculto de esta noche. A ver, pues os recordamos que tenemos a un actor que se metió en la piel de un superhéroe de película y que de joven cantaba con voz de barítono en un coro. Y aquí vamos, nuestra segunda pista ¿Quién puede ser si cuando estaba a punto de abandonar su carrera como actor Le llegó la oportunidad que le traería fama mundial? <tose> Tobey Maguire de Spider-Man Christian Bale de Batman O Christopher Reeve en Superman Así que ya sabéis Esto, vuestra opción, podéis escribir en rosa.vientos.es si lo hacéis en el correo de la Rosa de los Vientos o si no, si lo hacéis en Twitter con almohadilla Rosa Vientos, nos decís quién puede ser de los tres y ya sabéis, entre todos, todos, todos, todos los que acertéis, uno de vosotros será el suertudo y recibirá un DT del programa. Así que rápidamente, antes de que empiece el ojillo a decir ya no puedo más, a participar. Como siempre, es uno de nuestros eh, tuiteros eh, favoritos. Eh, dice cosas y hace comentarios eh, buenísimos. Bye bye. Ángel Gabay, con el modía rosa vientos, dice, yo antes eh, vivía, pero ahora tengo móvil y tengo que mirar en el móvil si he vivido o no he vivido. La rosa de los vientos en onda cero. ¿Te gusta? ¿Te gusta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 Nos escuchan. Dicen, escuchan conversaciones aleatorias. Eso es, dice, sí, aleatorias, ¿no? Eh, es que eso es gravísimo, aunque sean aleatorias que nos escuchen, ¿no? Sí, sí. Porque a, aleatorias fueron las conversaciones en mil, sí. eh, grabadas a principios de la década de los 90 que acabaron con la dimisión del vicepresidente del gobierno, Arcís Serra, del ministro de Defensa y del director del... Es de, que del los eligieron a ellos. Claro.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 Y seguimos hablando con Fernando Rada de Servicios Secretos porque ha sido muy polémica y muy comentado esta semana el hecho de que en una pregunta que se hizo a la Moncloa se transmitió el nombre secreto de una persona importante dentro del CNI. CNI. Fernando. La historia está llena de meteduras de pata, entendidas como errores cometidos sin intención de hacer daño. Aunque a la postre ese daño se produzca. Los que sí fueron conscientes del daño que producían vamos, que lo hicieron intencionadamente, fueron los miembros del gobierno de George Bush, cuando en su obsesión por demostrar que Saddam Hussein poseía en Irak armas de destrucción masiva, se cabrearon con un diplomático que denunció públicamente sus falsedades y como venganza que hicieron pues filtraron la identidad como agente de la CIA de su mujer, Valerie Play sonará porque incluso hasta se ha hecho una película alguna vez la filtración de un nombre de un espía tiene consecuencias trágicas en 1975 una revista reveló la identidad del agente Richard Welch como jefe de, la, de estación de la CIA en Atenas el 23 de diciembre de ese año un grupo terrorista griego anti estadounidense esperó a que saliera de una fiesta navideña y delante de su mujer lo mataron Todos est estos hechos vienen al caso, por eso que decías Bruno, por un acontecimiento que ha provocado controversia en España esta semana. Varios diputados del PP preguntaron en abril al Gobierno por las reuniones del Comité de Situación que activó el presidente Sánchez en el decreto inicial del Estado de la Alarma. Hace unos días llegó la contestación, acompañada del listado de todos los participantes en la reunión todos políticos o funcionarios de alto rango. Lo que llamó la atención del periodista Fernando H. Valls fue encontrarse en el listado con nombres y apellidos al representante del CNI, el director de inteligencia, el número 3 del servicio. La ley establece que sólo son públicos los nombres de la directora, Paz Esteban, y del secretario general, Arturo Relanzón, en virtud de que son designados nombrados por el Consejo de Ministros. El escándalo ha sido mayúsculo. El gobierno se había cargado la necesaria clandestinidad de un espía un error gravísimo porque no hay que olvidar que la identidad de los espías no es conocida ni siquiera por sus propios compañeros que conocen el nombre real de los demás pero el apellido por el que le identifican es el operativo mi interpretación de lo que ha pasado es simple el funcionario que respondió a la pregunta formulada por la oposición por el Partido Popular y sus jefes no cayeron en ese momento de que debían limitarse a explicar que a esa reunión había acudido un representante del CNI. Pero estoy seguro de que en ningún caso hubo mala fe. Y lo dejaron pagada. Sí. Sí, pero no intencionada. Lo dejaron al descubierto y revelaron su nombre de forma, bueno, que se puede identificar y su vida va a estar remarcada indiscutiblemente por ese hecho Fernando Rueda, tiraron de la manta y tiraron tanto que descubrieron quién era ese agente secreto, Fernando, muchas gracias un abrazo fuerte, Cuídate. hasta el sábado chao en Onda Cero, la rosa de los vientos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 Minuto cero, una persona está tranquilamente en su casa Minuto uno, comienza a quemarse Minuto dos, un fuego abrasador le afecta a todo el cuerpo Minuto tres, el fuego la ha consumido Es una combustión humana espontánea No se sabe exactamente cuál es su origen Y sobre su origen, sobre sus causas, hablábamos esta noche en el círculo secreto con Josep Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, pues, pues aquí estoy, quemado, muy quemado. Eh, eso era era claro. justo, justo lo que te iba a decir. O sea, que, es que huele, ¿eh? Huele es de. Huele aquí que no, no en Madrid, lo quemado que estás. No queda otra. Hablando de combustión humana espontánea, ¿no? eh, que es, eh, como bien decía eh, Bruno, un fenómeno extrañísimo. Yo digo en un reciente artículo que he publicado en Espacio Misterio, que es algo así como una rara entre la criminalística y la parapsicología. Porque, eh, y este es un primer dato que podemos aportar significativo hasta hace relativamente muy poco, 2013, la Interpol consideraba eh, como posible causa de muerte, al menos así lo dicen las actas de la Interpol, del eh, 17 Congreso de Forenses, como una posible causa de muerte, insisto, la combustión humana espontánea. Un fenómeno del que, eh, por desgracia, sabemos muy poquito pero que eh, resulta ser eh, muy interesante y que tendríamos que circunscribir dentro de todos esos fenómenos eh, que reciben eh, o que están amparados bajo la pirogenesis dentro de el argot parapsicológico. Un fenómeno conocido, un fenómeno del cual no se sabe cuál es el origen, puede ser eh, diverso, pero de ese fuego interior que parece que es lo que quema a las personas. No está asociado a ningún elemento conocido. Y tiene que ser algo, eh, pues no sabemos eh, qué, quizá en Japón, donde no se considera cosa de superchería, pero ocurren casos también allí. Bueno, en Japón y en todas las partes del mundo. De todas maneras, antes de entrar en la casuística, Bruno, déjame que te rompa un poquito el guión, sí me gustaría contextualizar eh, frente a qué nos encontramos, porque tú has dicho un dato que resulta um, certero y a la vez... ...para reflexionar, me refiero a la procedencia del fuego, decías, de, de dentro, ¿no? Como, como que un calor que fluye del interior hacia el exterior, y es que fíjate que a pesar de que tenemos documentados casos, eh, pues desde hace, eh, iba a decirte, más de 500 años... Eh, ...no hay ni una sola filmación... ...sí hay testigos directos... ¿eh? De, cómo, ...de cómo esos fuegos uh, se, se han... Eh, ...prenden... ...describen llamas azules... ...describen una especie de... Eh, ...digamos llama un tanto peculiar... ...muy parecida... ...a la que hemos relacionado muchas veces con la santidad... ¿no? ...con esas luminiscencias... ...y es importante este dato... ...porque cuando los expertos forenses... ...analizan un cuerpo... Pues para dirimir si ha sido asesinado y posteriormente quemado, miren si hay un acelerador, un acelerante del fuego, ¿no? Si hay gasolina, si se ha prendido eh, la mecha, pues con grasa, con cualquier otro líquido inflamable. O cómo quema la madera, eh, que quema de una forma peculiar. El carbón, como otros materiales, queman eh, de, de una manera distinta, como lo haría precisamente un, un, uh, un, un acelerante líquido. Es decir, cada, cada material tiene su particularidad que puede ser analizada y puede ser, por lo tanto, medida científicamente. ¿Y en el caso de los cuerpos humanos? No hay ninguna. ...que se ajuste a ninguno de los criterios previos. De ahí que la tesis... ¿Ni un plante... acelerante interior, Josep? No. Fíjate que una de las cosas que se había planteado... ...y esto que era muy, muy, muy poco... Eh, eh, ...digamos, en esta sociedad de formas muy, muy ético decirlo... ...es que los gordos podían... Eh, arder con mayor facilidad, porque la grasa podía hacerles de acelerante. Pues no, han quemado al mismo ritmo y a la misma velocidad eh, cuerpos pues, de personas muy delgadas a personas muy obesas. Por lo tanto, la grasa no tiene nada que ver. Decía esto porque hasta hace relativamente poco, la ciencia forense asumía que esto era el fat With birds, es decir, el efecto Becha debido a la grasa subcutánea, es decir, que se quemaba la grasa que está por debajo de nuestra piel, entre la piel y nuestra epidermis, ¿de acuerdo? Y, y incluso llevaron esto a experimentos con, con, con cerdos que habían sido envueltos en una especie de sábanas eh, para hacer que sin existir llama, que es como hipotéticamente sucede un episodio de estas características, pues se fuera quemando, quemando, quemando el cuerpo a una temperatura constante de hasta 800 grados terminando carbonizado. Solamente en algunas partes, que es como particularmente se descubren muchos de estos cuerpos. Porque no lo hemos dicho, una de las características de la combustión humana espontánea es que tú puedes encontrarte parte de un cuerpo, de un cadáver quemado, carbonizado, y sin embargo estar sentado, como vamos a contar algún caso, eh, de, en, en una silla de, de, de paja o de madera y estar intacta. Uh -huh. es, es decir, no no quemarse no nada de alrededor. O se quema la persona, pero no el objeto. Si, si uno está sentado en la silla, la silla queda perfecta y luego encontramos eh, lo que queda de esa persona quemada. A veces eh, se encuentra solamente un pie, un zapato. Eh, parece que se quema todo menos algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que da la pista? Y la ropa mira, hay, a veces también, ¿no? Un, Tampoco hay un se suele caso, quemar. La, mira, el, el caso que voy a contar eh, me parece maravilloso por, por ese aspecto de la ropa que señala Silvia. ¿no? Sucedió no, en eh, 1835, perdón, y es un caso que apareció en The American Journal eh, en, en, en, en el eh, diario americano del, de las ciencias médicas. Concretamente en su volumen número 17... Este era un profesor de la Universidad de Nashville, de nombre James Hamilton, nada que ver con el piloto de Fórmula 1, y este estaba haciendo un experimento eh, de mediciones atmosféricas cuando, mientras estaba revisando pues, su, su termómetro o el barómetro, lo que fuera, siente un dolor agudo en el muslo, en el muslo de la pierna izquierda, para ser concretos al principio pues él trata de ignorarlo pero aquel dolor se vuelve más agudo y entonces es cuando desvía la vista y al examinar la pierna nota que hay una llama que sale de su punto de dolor pero justo por encima de la tela de sus pantalones entonces ¿qué hace el hombre bueno con una calma digna de un científico lo que hace es intentar quitar oxígeno a la llama es decir pone las manos encima hasta conseguir que el fuego disminuya. Pero, eh, bueno, el, el fuego inicialmente se apaga, eh, el dolor disminuye y al inspeccionarse su pierna, por lo tanto tiene que bajarse el pantalón, se da cuenta, <coughs> perdón, que eh, hay una mancha seca en el lugar donde. Eh, había esa, ese punto de dolor para que nos hagamos una idea podía ser como una moneda de 10 céntimos y que eh, el, el, la llama que había prendido no había quemado eh, digamos su ropa interior es decir El, el, el contacto, el pantalón sí estaba quemado, pero la ropa interior que estaba debajo y estaba en contacto con ese punto, porque llevaba unos boxers para entendernos, pues no estaba quemada. Y sin embargo, su piel sí eh, tenía eh, esa esa quemadura, ¿no? es todo muy extraño, porque ¿cómo podemos explicar que una llama prenda de, de, de un cuerpo? de un cuerpo vivo, ¿eh? y que, bueno, acusa un dolor, etcétera, y que posteriormente esa uh, llama, llama azulada desaparezca sin más. Es del todo inexplicable. Vamos a situarnos en el año 2006, no sé tanto, en Francia aparece una persona de 57 años eh, fallecida, ha muerto eh, por combustión humana espontánea. La causa no se sabe, se desconoce, pero tenía algo que ver porque le era adicto ¿Al alcohol, al tabaco tenía algo que ver eh, su alimentación y su gusto por el alcohol con lo que le pasó después o no tiene nada que ver? Porque se ha comentado eh, esa asociación que existe, precisamente ese nombre, el efecto Mecha, eh, tiene mucho que ver también con esa teoría. Hemos hablado de gordos y de flacos, ahora tendríamos que hablar también del alcohol. Mm. Porque efectivamente este hombre, que era un hombre muy pendenciero, adicto al alcohol, al tabaco, iba a la asistencia social, tenía un temperamento violento, de hecho, a causa de ese temperamento violento, se había recientemente divorciado de su esposa, no tenía ninguna, digamos, habilidad social, por lo tanto, nadie le echaba de menos, ¿eh? todo hay que decirlo, y en ese contexto, la, la policía, Eh, ...llega a la casa, después de, de varios días de no ir al, al centro social... ...en donde, donde le daban alimentación... Eh, ...y descubren que la puerta está con la, la cerradura, digamos, por dentro... ...con la llave echada por dentro, ¿eh? con las llaves incluso en la, la puerta... ...cuesta un montón abrir la, la casa y cuando los gendarmes entran al interior lo que descubren es una escena dantesca. Un cuerpo carbonizado junto a una silla de paja y un montón de periódicos. Papel, madera y un cuerpo. El cuerpo, eh, insisto, estaba semicarbonizado y sin embargo es muy curioso porque eh, tanto la silla como los papeles de periódico no estaban afectados. El análisis toxicológico confirmó que ese fallecido estaba borracho antes de morir, es decir, que posiblemente eh, la cogorza le tiró al suelo. Tenía un, un, un grado de concentración en sangre de 3,20, es decir, estaba como una cuba. Uh -huh. eh, pero el cuerpo no contenía por, por en su ropa, eh, materiales inflamables. O Saqueta interior. Ni, ni el su alcohol ropa tenía era interior. Esa, bueno, no sé si el alcohol es decir, descartaron el suicidio a lo bonzo, que es lo que uno podría en principio sostener cuando le hacen la autopsia, el médico determina que no hay bueno, los, los policías primero determinan que no hubo indicios de robo con fuerza, ni signos de asalto eh, vamos, que, que no había nada, ni siquiera combustibles que pudieran haber servido para iniciar el fuego Y eh, el forense finalmente determina la causa como combustión humana espontánea. Y este es un caso significativo porque estamos hablando de 2006. Han habido otros casos ¿eh? más, más recientes, en 2011, eh, una niña de tres años. Y, y, y esto es curioso porque no es propiamente dicho una combustión humana espontánea, sino que estaría dentro del contexto... ...de los fuegos como los que se produjeron... ...no sé si lo recordarás tu Bruno... ...en, en Caneto di Caronia, en Italia... ...que empezaron a darse eh, fuegos eh, inexplicables en un montón de casas... ...de repente saltaba la luz de un contador y ahí se iniciaba un fuego... ...en sí. otra casa se, in se incendiaba eh, pues un sofá, en otro unas cortinas... ...o en, o en los fuegos de la Arroya también, en el verano del, del 45... ...donde, eh, si la memoria no me falla, yo creo que fueron hasta más de 300 incendios... ...que no se pudieron... ...digamos establecer su origen... ...ni en trastornos geológicos... ...ni en radiaciones solares... ...ni en actividad volcánica... Ni, ...ni de la mano del hombre... ...bueno pues en marzo de 2011... ...estamos hablando de nueve años atrás... ...una niña de tres años... ...también... Eh, eh, es, es en Filipinas... ...en Antique Provence... ...llamó la atención de los médicos porque... ...tenía el poder sobrenatural... ...para predecir o crear incendios... ...es decir... ...el, el alcalde de la ciudad llegó a, a ser testigo... ...de la ignición de una almohada... ...después de que la niña dijera... ...fuego a doada... Fuego almohada, para entendernos, ¿eh? Y, y bueno, a partir de ese momento, la niña se hace no, no célebre. No ha trascendido su identidad. Fenómeno, por la una niña. Cuestión, por una cuestión de, de, de, de la edad, de, de ser un, una menor, muy menor, tres años, pero que, digamos, eh, es capaz de predecir o de crear. Y, y, y hago esa salvedad porque yo decía al principio que estos fenómenos pueden enmarcarse dentro de los fenómenos piroquinéticos que sería, según la parapsicología la supuesta capacidad psíquica que permite a una persona pues, poder crear un fuego bueno, con él es fantástico te, te, te, hoy que he hecho yo barbacoa en casa y he tenido que gastar ahí dos pastillas de paz pues, tienes ahí un tío de estos que te lo hace ¿no? eres el hombre chispa eh, yo claro, hay un, hay un caso muy documentado muy célebre que es el del, el del medium uh, escocés Daniel Douglas Hume, que eh, si bien es muy conocido por sus levitaciones en público, eh, estamos hablando de un personaje del siglo XIX, eh, era capaz de manipular un trozo de carbón caliente, tomado del fuego encendido, en lo que podríamos decir una especie de faquirismo, ¿no? pero él era incluso capaz de crear ese, ese fuego, de materializar el propio carbón. De ahí que todos estos fenómenos entren dentro de lo que llamaríamos eh, fenómenos eh, piroquinéticos. Eh, y, y como digo, muchos de esos fuegos, mmm, digamos que la secuencia empieza con llamas de color azul, o algunos... Con, con, ...con dedos que arden, ¿no? Hay, un, hay una, una secuencia de, de, de casos que tuvo lugar entre 1822 y 1827... Eh, con, ...con casos eh, que, que podríamos decir de manos selladas. ¿eh? ...el primero sucedió el 5 de septiembre de 1822 en el área de Burdeos... Francia, no sé qué tiene, debe ser que los franceses deben estar buquemados, pero... tiene mucho puede, viñedo, mucho puede, viñedo. Será por el viñedo, será por el vino. Y, y el Armagnac sí. también, el eh, coñac. Esto sucede en un pequeño pueblo que se llama Loignac, eh, que no tiene que ver con coñac. <risa> <risa> y en ese día el, el herrero local, que se llama Renato... Eh. A Renato, se ¿Cómo, llama? ¿Cómo ¿Cómo el herrero local. O sea, como Renato, pero acabado vale. en EAU, ¿vale? ¿vale? Renato Renato, Renato Herrero. <risa> Qué malo eres, Bruno. <risa> bueno, pues aparentemente había estado eh, bueno, pues sus propios. haciendo sus propios asuntos, ocupándose de sus labores, cuando de repente se nota que su dedo derecho, el índice. En el de señalar, pues... Eh, una llama. Tiene una llama. Bueno, empieza con un, con un dolor insoportable, ¿no? Y, y el hombre, pues, eh, lo típico, te pones el dedo a la cara, ¿no? ver para, para, nos ha pasado alguna vez que os habéis dado un golpe? Lo primero que haces es tocarte la sí, cara, sí, como sí, si tuvieras sí, verdad, Bueno, sí. pues lo, lo notas muy caliente. Él nota el dedo, el, el, lo que es la yema de su dedo, tremendamente caliente entonces eh, iba tocándose la, la cara cuando de repente pum prende aquello eh, digamos eh, genera como una llamita como un mechero para entendernos pero eh, que salía de su de su dedo. Entonces, él, ¿qué hace? Trata de apagarla, ¿no? Pues, eh, eh, primero, eh, restregándose los pantalones, prender los pantalones. Bueno, bueno. Pues, bueno, la claro, que está es que, nos estamos Al riendo final, de gente que se ha la llamado, que está <ríe> Bueno, mientras vale, todo esto ocurre, claro, todos empiezan a quemarse todos los dedos, tiene todos los dedos de la mano de, con, con llamas azules, ¿no? Pobre hombre. Eh, y entonces tenía, se le ocurre, Tenía mucho gas interior. Eh, debe ser. Se le ocurre que tal vez aplaudiendo se le, se le apaga y el hombre... Pues va dando mientras va camino a casa, ¿no? Va, va dando palmaditas con las, con las manos encendidas y generando bastante humo a su paso. Con lo cual, Qué contento está genato, está muy contento. Imagínate el personal viendo aquella escena hasta que, y esto es lo curioso, viene el cura con el guisopo de agua bendita, y es el único que curiosamente apaga el fuego de las manos de de este, de este reinato. Jolínese, sí. ¿pero eso era porque era agua bendita? Claro. ¿Era agua estamos o bendita? Hablando, claro. Estamos hablando de un suceso del año 1822. Sí, sí, sí, eh, sí, eh, sí Esto claro. que después fue investigado por un doctor que se llama Mouliné, eh, pues eh, él decía que posiblemente lo del agua bendita había sido una um, casualidad, que muy probablemente lo que había ocurrido es que lo, que lo que pudiera generar esa combustión en los dedos pues como llevaba ya tanto rato dando palmas y, y, y, y corriendo, pues habría desgastado, habría, a, habría desaparecido, pero es, un caso, digamos, sorprendente oh. que llegó a ser estudiado digamos, médicamente ¿no? mira, solo unos años después en, en enero de 1825 se generó un, un informe bastante similar en Hamburgo en, en Alemania, cuando el 25 de enero de ese mismo año, una joven costurera pues se fue a la enfermería general de Hamburgo con la mano izquierda esta, esta, esta era de izquierdas ¿no? cubierta de ampollas ...y un dolor muy ardiente... ...que le recorría el brazo desde sus dedos... ...hasta prácticamente el hombro... ...eh... ...y, y bueno, lo que le dice a los médicos es que llevaba unos días... ...pues con, con, un, con un dolorcillo, ¿no?... ...ella lo achaca a que... ...como es costurera por aquello de coser... ...pues pueda ser algo de tipo eh, profesional... ...pero... Eh, ...que claro, estaba un poco asustada... ...porque aquello le había dado una fiebre... ...una fiebre... Mmm, ...alta... Mientras eh, cosía Y que, eh, bueno, aparentemente Su cuerpo se había estado quemando Y que ese calor comenzó a gravitar Hacia su mano izquierda Para enfocarse en el dedo Y justo en esa sensación de ardor Empieza a exudar Una especie de hedor Que le recuerda al azufre Volvemos con, con la relación diabólica ¿no? Bueno ...¿qué hizo la costurera cuando esto le ocurre?... ...pues mete el dedo en el agua... ...¿no?... Claro. Eh, ...o lo envuelve con toallas húmedas... ...pero hiciera lo que hiciera... ...ese calor siempre estaba allí... ...y generaba, y esto es interesante... ...una misteriosa incandescencia azul... ...dice el informe... Si, eh, eh, ...sin importar lo que hiciera... ...y que la llama... ...comenzó a engullir toda su mano... ...saltando a su ropa... ...y que cuando trató de sacudir la llama... Eh, pues eh, esta crecía es que estoy traduciendo el francés eh. eventualmente intentaría apagar las misteriosas llamas con leche que no funcionó eh, con agua que tampoco funcionó y sin embargo el olor a azufre eh, no desaparecía bueno, finalmente fue al hospital donde como digo contó toda la historia de los médicos e, e enfermeras y lo que sí pudieron evidenciar es que la mujer tenía pues la mano llena de ampollas, ¿eh? uh -huh. eh, y que por lo tanto no era una esquizofrénica, sino que allí realmente había sucedido una vamos a llamarle un un fuego, un algo verdad, que era uh, responsable De, de esas de esas Antes has contado lo del caso del año de tres años. ¿Se tiene registro de yo no lo sé? de que se prolifera bastante eh, la combustión humana espontánea en niños o es algo bastante raro. No, no, no, es, es, una, es una rara avis. De hecho, eh, no hay entre los casos que he podido rastrear, no hay ninguno, ninguno ...y menos de tan corta edad... ...como es el de esta Filipina... ¿no? Eh, ...es una rara avis... ...pero sí son personas... ...de toda clase, de toda condición... ...de, de razas incluso... ...distintas... Eh, ...y que... ...todo esto lo único que hace es... ...todavía acrecentar más... ...el, el, el misterio... ¿no? ...misterio que insisto... Eh, ...para los escépticos... ...queda claro que es un efecto Mecha pero no detallan cómo, cómo prende ese efecto mecha o cuál es el detonante de ese efecto mecha. Y insisto, no tiene nada que ver que uno eh, pueda tener mucha grasita y por lo tanto hacer más mecha que otro que sea delgadito y que sin embargo eh, prende tanto o, o más que el, que el anterior. Y tampoco se ha dado casos que se haya dado en una familia, eh, o sea que no tiene nada que ver, ...de genética... ...ni sí, que se... recuerdo el caso de un italiano... Eh, ...te hablo de una cosa de más de 20... O, ...o incluso más, 25 años atrás... ...un italiano cuyo nombre ahora no recuerdo... ...que eran dos hermanos... Eh, ...y los fuegos los había iniciado... ...en el mayor... Eh, ...no era propiamente una... Eh, ...combustión espontánea... ...encajarían más en el perfil... ...de estas manos en llamas... ...o manos de fuego azul... Eh, porque, bueno, eh, todo empezaba, eh, digamos, apagando farolas, pasando por un sitio y que se apague la farola a tu paso, y eh, de después de ese fenómeno eléctrico, pues venían saltar plomos, eh, romper bombillas, eh, parece que algo que tenía que ver con la electricidad o con el electromagnetismo. Y de aquello pasó a pequeños incendios, Tanto en un hermano como en el otro Que afectaban especialmente a sus manos eh, Pero que podían encende, eh, incendiar eventualmente Pues desde el cuello de la camisa A partes del pecho Y bueno, las fotografías yo recuerdo En aquellos años de la revista Interview Que fue quien publicó el, el caso Eran, pobrecito, decías Bueno, y, y este chico era de 16 años, ¿no? Eh, eh, si entiendes por niños 16 años Pues vale, mm, te acepto barco, ¿no? pero eh, como, como buen fenómeno parapsicológico, mmm, digamos que si buscamos un individuo generador estaríamos hablando de jóvenes adolescentes o de octogenarios y cuando repasamos la literatura de los sucesos documentados lo que nos damos cuenta es que hay de toda clase y condición y en este último informe que es interesantísimo que ha llevado a cabo Bren Schwazer que es un experto en criptografía que vive en Japón Eh, y que ha ido recopilando casos históricos, lo que ha conseguido, y esto tiene mucho mérito, es intentar buscar casos en las que el protagonista hubiera sobrevivido al fuego. Y bueno, la verdad es que hay algunos episodios realmente, realmente interesantes. Al fuego de la combustión humana espontánea, que es el tema del que hemos hablado esta noche en El Círculo Secreto con Josep Enquijarro. Josep, mil Gracias.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 La 1 y 54 y minutos continuamos en la Rosa de los Vientos, hemos comenzado a las 12, vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. En Onda Cero, esta noche, cuatro horas en este programa. Ahora mismo estamos casi casi en el Ecuador. Ya sabéis, estamos en Twitter, OndaCero.es, la sección dedicada a la rosa de los vientos y también al Almohadilla Rosa Vientos para cualquier comentario que queráis hacer. Almodilla Rosa Vientos, la página web, OndaCero.es. En unos instantes estamos en Encuentros Cercanos con Mario Fernández. Hablamos de cómo, cómo la evolución ha podido o no, nos lo va a desvelar él, acabar ya. Bueno, cómo serían los habitantes de otros mundos según la evolución. Hoy lo vamos a saber en Encuentros Cercanos. Y también vamos a conocer qué es real. Eso cuando decimos que... Esta música, esta canción, me ha puesto a la piel de gallina. No es un mito, no es una metáfora, es realidad. Y la ciencia lo ha investigado. Hoy lo vamos a contar en Eureka con Mado Martínez. En la rosa de los ventos, que ahora os ofrece nuevas pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Bueno, recordamos, tenemos a un actor que además se hizo famoso gracias a su interpretación de superhéroe, que tenía voz de parítono y casi abandona su carrera profesional cuando le llegó su gran oportunidad y dijo, pues entonces ya no la abandonó. Bueno, y aquí va la tercera pista y yo creo que con esto ya lo vais a tener súper, súper, súper claro, porque yo soy muy buena y os lo pongo muy fácil. ¿De quién se trata? Si un terrible accidente condicionó su vida para siempre... Toby Maguire en Spider-Man, Christian Bale en Batman o Christopher Reeve en Superman. En rosa.vientos.com .es, si escribís en nuestro correo o con almohadilla rosa.vientos si escribís en Twitter, nos ponéis cuál es vuestra opción, nos incluís cualquier dato que queráis eh, comunicarnos. Y entre todos los que acertéis, uno de vosotros tendrá la suerte de recibir un detalle de La Rosa de los Vientos. Así que venga, ánimo y a participar. Y ahora mismo hablamos en La Rosa de los Vientos del ser humano, de su historia, de... La evolución se cumple, no se cumple, como serán en otros mundos, muchas cosas que vamos a saber hoy con un científico evolucionista que ha estado en nuestro programa y sobre el que vamos a conocer alguna cosita más a Mario Fernández. La rosa de los vientos en Onda Cero. Es hora de hablar De la quimera De otra vida De lo que Nos opina Se expresar, Del trapecio Que ante la nada Oscila De tragedias Y triunfos Que dura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 Aumentar la seguridad de tú y de los tuyos, pues es fundamental. Y ahora, en cuarentena, evidentemente, ¿dónde está más seguro? En tu casa. ¿Crees que lo que hemos vivido, eh, seguramente hay que verlo con relatividad? Eh, porque todo esto es eh, muchísimo tiempo, pero... ¿Y cuándo?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 Un saludo, un abrazo. La quimera de otra vida. Eureka. <risa> y atención, porque hoy en Eureka se nos va a poner la piel de gallina.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 Voy a tomar el camino equivocado, voy a salirme de la trayectoria, voy a meterme en líos, jugar tu fuego, incumplir las normas, voy a seguir tu senda peligrosa, voy a encender la mecha, voy a volverme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 Este preciso momento y estoy que siento como si toda mi vida hubiera estado conduciendo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 Siempre que cierro los ojos, me entra mucho. Me... La rosa de los vientos en onda cero. Hoy os vamos a hablar de un lugar mágico. Un lugar especial, un lugar desconocido hasta hace muy poquito, pero es un lugar único, un lugar fantástico. Isla Graciosa, la octava isla canaria. del que muchos habéis oído hablar por primera vez en estos tiempos vos, porque es el lugar más avanzado de nuestro país, está ya casi casi eh, pasando a la nueva normalidad, a la última fase, es el lugar en el cual... Primero eh, se conoció el mundo de las fases, llegó antes que nadie a la fase 1, antes que nadie a la fase 2. Es el lugar más avanzado porque está libre, total y absolutamente libre de coronavirus. Más, un lugar vale, que vamos a conocer esta noche con José Gregorio González. José, ¿qué tal? Muy buenas Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Hola, mi niño. A, a todos los oyentes. La verdad es que eh, uh -huh. cuando apareció... Mucha gente desconocía Isla Graciosa, la uh -huh. octava Isla Canaria. Eh, cuando decían, ¿está libre de coronavirus? Yo pensaba, bueno, yo no conozco, ¿cómo va a estar libre? Sí que así no hay gente, ¿no? Pero es que hay <risa> bueno, muy poquitos, ¿eh? Bueno, hay, sí que hay gente, sobre todo en los últimos años, ha ido aumentando un poco la población. Pero fíjate que, que tiene como unos 700... Eh, eh habitantes eh, eso no significa que estén todo el tiempo ahí, claro, porque seguramente muchos de ellos trabajan fuera y quizás pues lo hacen en, en Lanzarote eh, y en época eh, en la época más elevada del, de, del turismo eh, pues llegan a tener hasta 3.000 en, entre locales y visitantes ¿no? o sea que puede llegar a, a tener cierta densidad porque tiene 27 metros eh, 27 kilómetros cuadrados, no es muy muy grande y, y sí que sorprende que fuese, que la graciosa fuese tan desconocida claro, a, a nosotros como canarios nos sorprende que sea desconocida, porque para nosotros pues evidentemente es muy familiar aunque también es cierto eh, Bruno, Silvia, que hay muchos canarios que no han estado allí, eh, nunca eh, y, y bueno pero pero forma parte un poco de del, del, digamos que de la cultura popular de nuestra ...identidad y, y bueno, hasta hace eh, apenas un año, poco más de un año... ...pues era considerado casi un islote, una isla pequeña... ...y oficialmente pasó o tomó el rango de octava isla habitada... ...pues a partir una, de una iniciativa eh, eh, de la población... ...después apoyada por partidos políticos que la convirtió, le asignó esa etiqueta... ...una etiqueta que mm, hasta ese momento... La etiqueta de octava isla se la repartía Venezuela y se la repartía también eh, San Borondón, con lo cual pues hay cierta orfandad en este momento a nivel de nombre porque ya oficialmente la, esa etiqueta latina asignaba La Graciosa. Un lugar que yo recuerdo, yo he estado en ese sitio. Uh -huh. Una de las imágenes que me vienen a la mente cuando yo estuve ahí es... La soledad, eso, bueno, hay una localidad ¿sabes? central que digamos que toda la vida, mucho poca, pero toda la vida se hace ahí. Sí, Yo correcto. recuerdo esa imagen, no hay carreteras, no hay asfalto, era tierra era arena, pues cómo iban las hierbas ¿sabes? por encima. Esa imagen un poco del lejano oeste, de localidad del lejano oeste, esa sensación es la que me dio, ¿no? Sí, bueno, La, la Graciosa ha sido una isla eh ...deshabitada hasta finales del siglo XIX... Eh, ...o sea que tiene, tiene población prácticamente desde hace poco más de un siglo... Eh, ...sí que era utilizada, sí que era frecuentada... Eh, ...por por los pescadores, por, por los ganaderos, los cabreros... ...que llevaban allí al al ganado... ...y se le dejaba pastar libremente... ...bueno, se iba a cazar conejos, a recoger ciertos productos vegetales... ...como la barrilla, es eh, decir, tenía cierta explotación, o cierto uso... Eh, pero no era una isla eh, que estuviese ni muchísimo menos eh, habitada, y un poco eh, esa sensación, ¿no? El primer bueno, el primer y único o, o principal núcleo poblacional es la caleta de de Cebo, ¿no? Y es un, un núcleo que hoy tiene eh, pues o acumula la, a la mayor parte de la población, es a donde llegan los los barcos que transportan Eh, pues a, a los lugareños y también a los, a los turistas desde, desde la zona de Órsola en Lanzarote y, y el paisaje, tal como lo recuerdas, pues es prácticamente el mismo que encuentras ahora salvo que hay un poco más de gente y algunas edificaciones más que las que en aquella época pudiste eh, observar pero casi todo ha sido la misma tipología de, de, de casas eh, terreras eh, de, de color blanqueadas, muy blanqueadas Con, con las puertas y las ventanas de color azul y esto, eh, pues a mediados de, de los años cincuenta, eh, pues creció un poco, se le dotó de una, de una iglesia, una biblioteca, de ciertos eh, edificios o espacios de uso comunitario y hoy en día es lo que configura pues el núcleo principal junto con otro, otro lugar, pero que tiene, eh, digamos que, muchísimas Eh, menos menos casas que es Pedro barba que es una especie de caserío que puntualmente estuvo habitado y hoy es prácticamente un caserío de tipo estacional o vacacional ¿no? que está en otra punta en otro lugar de, de la isla pero que no se puede comparar en cuanto a envergadura a, a la caleta del cebo que es lo que tuviste y donde sí es habitual que el viento arrastre un poco pues esos, esos eh, matojos secos, Eh, ...y que levanta arena y, y existe esa sensación peculiar de lejano oeste, por decirlo de alguna forma... ...de la que solo lo salva el hecho de que tiene un puerto ya... ...la gente, pues los turistas se dejan ver por los establecimientos que hay gastronómicos que hay por la zona... ...pero en, en, en un momento, en los momentos del día en los que el sol pega, pega duro y a lo mejor sopla un poco el viento solo falta que suene eh, la armónica de fondo para creer que estás en, en un western ¿no? José Gregorio mm -hmm. siendo la tierra como estás describiendo bastante árida ¿de dónde le viene la terminología de la graciosa? bueno pues fíjate hay, hay un, un error asumido y muy interiorizado ya que lo encuentras hasta, hasta en libros oficiales acerca de que el nombre se lo puso Jean de Betancourt, el primer, digamos, conquistador de las Islas Canarias, de origen normando, que, que en el, hacia el año mil 1402 empezó a conquistar, a visitar las islas, a conquistarlas, junto a la visión de la Salle, ¿no? El al primer sitio que recala son precisamente eh, pues el, lo que llamamos el archipiélago Chinijo, que está compuesto por, por, por la graciosa, alegranza, montaña clara y los roques del este, ...y el oeste, ¿no? eh, digamos que era la forma natural de llegar... Eh, ...recalas después en Lanzarote, eh, Fuerteventura... ...y después visita otras islas... ...bueno pues se cuenta que, que, y se asume como una, como algo auténtico... ...que le pareció graciosa y que de ahí viene el nombre... ...claro esto es una simpleza eh, como bastante singular... Eh, ...y cuando uno aplica el sentido común... ...pues tiene que pensar que, hombre, que quizás el nombre no deba ser tan trivial... Eh, y ser tan alegre, por decirlo de alguna forma. La prueba definitiva de que esto no, no es así es que ya aparece citada con ese nombre con anterioridad en el año mil trescientos noventa tres, es decir, al menos nueve años antes, eh, aparece una, en una crónica de Enrique III con ese nombre y, y algo antes, eh, unas décadas antes, en el libro de conocimiento también aparece con una grafía muy similar a la graciosa, con lo cual Eh, si si el nombre se debe a que le resultó graciosa a alguien pues no fue precisamente Allende de Tenkur. eh quizás un término portugués, no lo sé porque por ejemplo en, en las Azores creo que hay un, una isla que también lleva un nombre parecido, es decir que pues no sé si por las similitudes que se pudo encontrar con otros territorios o, o incluso puede ser por la, la las eh, las bondades que ofrece la isla a los navíos, ¿no? A la hora de, de poder aproximarse a sus costas, fondear en el, en el brazo de mar que hay entre Lanzarote y La Graciosa, que se conoce como El Río, eso resulta relativamente fácil y queda un poco al abrigo de los de los vientos en ciertas zonas de la isla. Esto es una especulación que, que digamos, que esbozo yo aquí Para digamos que contrarrestar la de que un lugar te pueda parecer gracioso, porque es que no había nada allí eh, entonces no había vegetación eh, no había agua eh, pues sí había pardelas y, y había algunos matojos y de, tiempo después pues la isla colonizada por por, por muchos corejos que, que que se permitía su casa y cuando se llevaban cabras ya en tiempos históricos no pero no había nada que, que, pudiera justificar pues que fuese ese, llevase ese término ¿no? De, de Graciosa. ¿eh? Lo que sí que ha habido es algunos eh, casos eh, misteriosos y enigmáticos. ¿Tú conoces alguno de ellos? Eh, eso sí que ha ocurrido en Isla Graciosa. Eh, casos eh, que nos hacen pensar en que el enigma ha llegado al lugar en donde no ha sido capaz eh, de llegar el coronavirus. Eh, porque insistimos, Isla Graciosa está libre totalmente en España. Es uno de los pocos sitios eh, en nuestro país que está libre de coronavirus. Sí, allí no llegó, allí no llegó, el, el, afortunadamente, y ojalá es que no llegue ningún repunte o ninguna situación de estas eh, surrealistas que hemos vivido últimamente, ¿no? Eh, bueno, lo que sí llegaron, parece que llegaron, al menos porque se han encontrado ánforas romanas, fueron los romanos hacia el siglo dos o siglo tres, pasaron por allí, al igual que después pasarían muchos piratas, eh, franceses, ingleses, Eh, argelino, y el misterio también eh, llegó allí. De hecho, hay, un, hay una historia relacionada con con una de las de los conos volcánicos, de los pocos que tiene. tiene encontramos Montaña Amarilla, eh, eh, Las Agujas, Montaña Bermeja, eh, y alguna más. Y, y en el caso de Montaña Amarilla, es muy interesante, eh, porque hay una leyenda relacionada con Armida. Eh, realmente el nombre de la montaña durante mucho tiempo fue ese, Arnida. Y según... Eh, Leonardo Torriani pues eh, una obra de Torcuato Tasso, conocida como Jerusalén Liberada alude a un refugio de la reina bruja Armida eh, a donde se llevó a un enamorado de ella, eh, al que un poco obligó a un cruzado a Reinaldo y lo llevó hasta lo que Torriani eh, identifica como La Graciosa, de ahí que la montaña fuese el refugio eh, romántico de armida y, y reinaldo una montaña que estaría, o un refugio que estaría custodiado por un león por un dragón y por una fuente eh, de agua muy peculiar que al entrar en contacto con ella no necesitabas ni siquiera beberla te provocaba eh, la risa, y una risa que podía llegar a ser mortal, ¿no? o sea que hay, hay algún misterio como los supuestos tesoros de piratas, porque los piratas frecuentaron y la usaron a veces como, como plataforma desde la que preparar su fechoría, la utilizaron durante muchísimo tiempo. Y en el año 1978 será un misterio muy muy peculiar. Yo no sé si tenemos tiempo de contarlo, claro que sí, Bruno Silvia. Sí. Bueno, pues es una historia muy singular. Tenemos que situarnos en una época en la que eh, la luz eléctrica eh, era escasa y se, se alimentaban los edificios mediante motores eléctricos que se prestaban o se lanzaban cables de un sitio a otro, ¿no? y en el año 19, en septiembre del 78 se organiza la primera semana cultural de la isla fíjate en qué fechas ¿no? y como una de las actividades estrellas es, eh, se programa la, la primera retransmisión de radioaficionados eh, es, es muy interesante este asunto la primera vez que se llevan equipos de radioaficionados a la isla para hacer transmisiones y conectar con otros puntos yo llegué a hablar con uno de estos radioaficionados y conocí la historia a través de un común amigo que es Ricardo, Ricardo Martín ¿no? y bueno, ¿qué ocurrió? Pues resulta que en la noche previa a la primera retransmisión que se hacía desde la biblioteca pues eh, los dos radioaficionados que estaban destacados en la isla prepararon los equipos, lo dejaron todo listo para el día siguiente y los equipos se alimentaban con un cable que se lanzaba desde la panadería es decir que todo era como muy, muy, muy doméstico, ¿no? Eh, lo dejan todo preparado, eran alrededor de las 12 de la noche, cierran con llave el lugar, queda sin corriente eléctrica y se van al, al establecimiento donde se alojaban, que además es donde eh, iban a cenar, ¿no? Pues cuando le abre la puerta el, el dueño, en ese momento entran ellos dos y una tercera persona que aparece de la nada se cuela en el lugar y el dueño del... ...del lugar pues lo deja pasar pensando que acompaña a estos dos radioaficionados. Bueno, la escena que, que prosigue es de lo más surrealista. Este eh, personaje entabla una conversación con los dos radioaficionados... Eh, ...les pide, les pregunta si son radioaficionados... ...les pide eh, las características técnicas de, de los equipos... ...y además les pide el favor de, mar de sintonizar unas una frecuencias, unas coordenadas... Eh, para que le iban a permitir en, entrar en contacto con sus compañeros galácticos es decir, hay que imaginarse esto en la graciosa en el año 1978 pasada las 12 de la noche un personaje alto paliducho y que iba vestido de una forma ellos decían que muy pasada de moda como muy, bastante anacrónica como ¿no? pues decían ellos ¿no? bueno bueno eh, Eh, piensan que evidentemente aquel hombre estaba flipado, o sea, que no que no anda muy bien. Eh, que, de, dicen... de, de dónde ha caído este? ¿no? Que sí, no... Claro, evidentemente le dicen que no, tanto por falta de interés como por un hecho eh, eh, técnico, que es que no no tienen alimentación, es decir, no hay manera de hacerlo funcionar hasta el día siguiente, cuando desde la panadería se conecten el motor y lo, y, y, y el cable de... Eh, electricidad, energía a los equipos con lo cual aquello queda así eh, y al día siguiente cuando acuden a la biblioteca resulta que el recinto está lleno de polvo de la arena propia de, de del lugar pero aquello es, es bastante hermético mm, y los equipos están cubiertos de polvo lo más extraño bueno, porque podemos pensar que sopló fuerte y se coló la arena y se coló el polvo eh, lo más desconcertantes es que los equipos están resintonizados en la frecuencia que aquel personaje les había indicado. Algo que era imposible, porque para poderlo hacer era necesario encenderlo. O sea, que se pusieron solos. Mm. Es un misterio, fue un misterio para ellos. Ellos, con la vivencia de la noche anterior, pues se preocuparon de preguntar por aquel personaje, de buscarlo, y nadie sabía nada de aquel personaje. Nadie ...pudo dar señales del mismo en, en la isla... Ni, ...ni cómo pudo haber llegado... ...ni cómo se pudo haber marchado... ...pero no se le volvió a ver el pelo... Eh, ...con lo cual siempre les acompañó a estos radioacisionados... ...la intriga de quién fue... O de quién era... Eh, ...cómo diablos, cómo demonios pudo haber... ...porque claro, los equipos estaban resintonizados... ...con lo cual el principal sospechoso... ...evidentemente, era aquel personaje cómo pudo hacerlo sin energía, sin energía eléctrica. Y después, ¿qué ocurrió? Es decir... ¿Hubo un mensaje? Claro, abandonó la isla, es decir, realmente sintonizó y envió su mensaje y le vinieron a buscar sus amigos, entre comillas, galácticos. Fue un auténtico misterio. Yo lo conté en un libro y lo bauticé como el Twin Peaks de la graciosa <ríe> bueno. por, por lo, lo surrealista de la situación... Eh, y el y, y, y, ¿Y pues ¿no? he recordado un poquito a uno de los protagonistas ¿Sí? de lo insólito Totalmente. que en Twin Pakes, ¿no? Ese Exacto. personaje alto que aparece en los sueños de la gente Cooper, ¿no? Exactamente, sí. exactamente. Y bueno, y por cómo se desarrolló toda la escena, que era como bastante onírica, ¿no? En su conjunto. Y, y bueno, luego pues el... Tiene, el, tiene el y el momento de coger e intentar conectar, ese también en eh, lo que le inspiró a Spielberg, ¿no? En ET sí bueno eh, como fuente de inspiración imagínate encuentro y un montón de y un montón de películas que forman parte de, de, de la historia del cine vinculada a nuestros temas eh, bueno con la con esta esta época muy reciente que hemos vivido de confinamiento pues sí. obviamente la isla también estuvo confinada, estuvo cerrada y eh, cuando se dieron algunos casos Ómite los que Eh, dieron cuenta además en La Rosa de los Vientos, junto a, a nuestro compañero eh, Luis Javier Velasco, pues cabe decir que en La Graciosa también se observaron y fueron filmados, o se tuvieron filmaciones con móviles de extrañas luces que no respondían a nada que habitualmente eh, eh, hubiese sido observado. Y es interesante los casos de La Graciosa porque ellos sí que están muy acostumbrados a, a contemplar el cielo, y la contaminación lumínica es mínima en, en la isla, con lo cual pues esos casos eh, fueron especialmente significativos para nosotros. ¿no? La verdad es que es un lugar extraordinario. Ojalá todo esto que está ocurriendo sirva no ...para conocerlo, solo para conocerlo... ...que mucha gente ha conocido... ...isla graciosa raíz de todo esto... ...sino para visitar... ...es un lugar extraordinario... ...con una historia verdaderamente legendaria... ...mágica y también eh, misteriosa... ...que esta noche hemos eh, conocido aquí... ...en La Rosa de los Vientos... Eh, ...gracias a José Gregorio González... ...José Gregorio, infinitas gracias... Un ...muchísimas gracias a, a ambos... ...y como siempre... ...gracias también por visibilizar... En, a, a, las, a las Islas Canarias en su conjunto y a sus misterios de forma particular claro. Islas Canarias que no son siete sino que son ocho, ocho. con graciosa gracias, un abrazo, gracias un beso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 Queda casi una hora de programa, las 3 y 1 minutos, 3 y 2, concurso, personaje oculto, resolución, ganador. Pues mira, vamos a comentar que Christian Bell, en mi opinión, es el mejor actor que ha encarnado Batman, Tobey Maguire para mí también es el de spider-man pero esta noche el protagonista del concurso es... Bueno, eh, él hizo el casting de Superman y era justo cuando ya se iba a quitar de actor y gracias a Dios, pues mira tú por dónde le eligieron, por sus condiciones físicas, eh, por su altura, por todo. Y le hemos elegido esta noche porque hace justo, justo 25 años, voy a otro 27 de mayo, pero de 1995... Pues eh, tuvo ese accidente fatídico y, y bueno, la verdad es que luego, luego creó su fundación, hizo cosas fantásticas, apayó células madres y todo muy bien. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues ha sido Marcela Serrano que ella ha participado en el correo de La Rosa de los Vientos. Así que, Marcela, por favor, envíanos tu dirección a rosa.vientos.es. Y ojalá todos, de alguna forma, con toda esta pandemia, seamos un poquito Superman. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Respirar para socar la voz, despegar tan lejos como un águila bebé respirar un futuro esplendor cobramos sentido si tiene una gran crisis económica y vamos a consultar a un experto a un economista sobre esta asunto no Caminar, erguido, sin temor respirar y sacar la voz oh, la cara B uh, uh, uh, él es el profesor en la universidad autónoma economista Antonio Sanabria, muy buenas qué tal ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos enfrentamos a algo que eh, no hay un antecedente, pero sabemos eh, cómo parece que hay dos eh, crisis, eh, bueno, hay muchas crisis, eh, pero por un lado la sanitaria y por otro la económica. La económica sobre todo se va a notar ahora. ¿En qué crees que se va a notar eh, mucho esta crisis eh, económica? Bueno, eh, efectivamente son dos crisis, lo que pasa que o do, son dos caras de una misma crisis en realidad, porque lo que nos enseña esto también es que lo económico pues al final forma parte de lo, de lo social. Lo económico se va a ir notando y vamos a ir viendo pues como el símil sería, por ejemplo, el de una, el de una ciudad que se ha inundado y cuando va bajando el nivel del agua vemos la gravedad ¿no? de lo que ha supuesto ese, esa inundación. En este caso será algo así. Vamos a ir viendo, conforme se vayan relajando las condiciones sin volver a la normalidad anterior, eh, porque no tenemos una vacuna o un medicamento todavía adecuado para responder a este nuevo virus, vamos a ir viendo pues cómo han resistido o no pues las empresas, sobre todo las de menor tamaño, eh, autónomos, eh, los trabajadores, cómo han influido o impactado sobre los niveles de empleo, Y a partir de ahí, ¿cómo se recupera la actividad? Algunas lo harán de una manera más rápida, porque, aunque se utilizan términos bélicos, no estamos en una destrucción física de, de infraestructuras o de, o de estructura productiva, pero algunas lo harán, por tanto, rápido, pero otras, como se verán restringidas por estas dificultades de movilidad y concentración, por ejemplo, la, todo el tema de actividades de ocio y eh, conciertos, por ejemplo, o el sector turístico, pues van a haber una recuperación más lenta entonces eh, está por ver eh, sí que ya digo la, la idea que hay un poco de como de consenso más mayoritaria es que vamos a una recuperación en una especie de V asimétrica ¿no? de una caída muy fuerte sobre todo en el segundo o tercer trimestre y una recuperación rápida pero mm, que va a durar un tiempo mayor no va a ser aunque sea rápida de intensidad la recuperación total va a tardar a lo mejor uno o dos años, o más o menos. Hay muchas eh, cosas, hay muchos elementos en, de los que se puede hablar, de los que quiero comentar contigo. Al principio de esta crisis en, del confinamiento, parece que hablamos en, de hace mucho, pero no, es que han pasado sí. tantas cosas, pero las primeras semanas se estaba hablando mucho de los coronabonos en la Unión Europea. ¿Qué son y qué eran los eh, coronabonos y tienen algo que ver Con esto que se ha aprobado ahora, un eh, fondo eh, al que España puede acudir. Los coronabonos es, digamos, una nueva manera de llamar a una reivindicación que ya surgió en la anterior crisis, en la llamada Gran Recesión, con los eurobonos. Básicamente lo que supone es eh, que en los países, al menos de la Unión Monetaria, de la Eurozona, que bien, comparten moneda, pero cada país emite su propia deuda, se financia de manera individual, sería que eh, se financiaran de manera colectiva, emitieran una deuda colectiva. Por tanto, todos los países financiarían esa deuda y el, el, el, los ingresos de esa deuda se dedicarían en función de las necesidades, no en función de lo que cada país ha financiado. Y, por tanto, se comparten los costes de financiación de esa deuda y los riesgos. Entonces, esa es un poco eh, la idea. ¿Qué tiene de esto en lo que se está planteando? Bueno... Primero, antes de eso, advertir que lo que se ha planteado es, lo ha hecho la Comisión Europea, que es un paso adelante en ese sentido, pero tiene que pasar dos una colina, que va a ser la, el paso por el Europarlamento, y una montaña un poco más alta, que va a ser el Consejo de la Unión Europea, donde ahí hay que convencer a los que se llaman los frugales, eh, encabezados por Países Bajos, que tienen una posición más reacia a esta cuestión. ¿Qué tienen en común con el tema de los eurobonos o los coronabonos? pues tienen en común en que esta esta eh, idea eh, plantea, aunque es menos ambiciosa que, por ejemplo, lo que planteó España en su momento, de un billón y medio, estos son 750.000 millones, más otras iniciativas que se han aprobado, estaríamos hablando al final, sumando todo en torno al billón de euros, un poquito menos. Bueno, lo que supone es que sí que se mutualiza, porque la financiación de esos 750.000 millones se hace... Mmm, de manera común y el gasto de esos 700 o el destino, mejor dicho, de esos 750.000 millones se hace en función no de quién ha aportado más o menos, sino de pues yo he puesto tanto por ciento, pues me dan tanto por ciento, ¿no? sino que es en función de quiénes han sido los países o incluso las regiones que se han visto más afectadas y necesitan, por tanto, más inversiones pero una pregunta Antonio ¿esto qué es una barra libre o son créditos en realidad? no no es barra libre y además en esto siempre ha habido una confusión cuando se ha hablado de robonos yo personalmente soy partidario de llegar a algún tipo de, de mutualización de, de la deuda que no tiene sentido en eh, la eurozona tiene esa cuestión planteada pendiente si quieres una moneda común tienes que tener coordinación en materia fiscal pero no es una barra libre porque Es verdad que si tú compartes eh, la financiación, tienes que compartir las decisiones para el uso y el control eh, de esa financiación. Y esa parte es verdad. Lo que yo no comparto es lo que algunos gobiernos sí que están planteando, el eh, de Países Bajos o algún otro, que es volver a repetir el error de, de que cometió la Unión Europea en 2008, 2009 en adelante, que fue que la salida de aquello era con que esa condicionalidad estaba vinculada a políticas de austeridad, ¿no? de mmm, ajuste rápido inmediato del, del, del equilibrio presupuestario. Creo que en este caso no es así eh, y todavía está por ver, habrá discusiones eh, al respecto, pero el escenario es diferente en una cosa importante, y es que la otra vez era un choque entre acreedores y deudores, donde los acreedores dentro de la Unión Europea y dentro de la Eurozona intentaban maximizar la recuperación rápida de esa deuda ¿no? y, y, y ahora es otra cosa diferente el endeudamiento es inevitable independientemente de cuál ha sido tu política económica, cómo te hayas comportado es inevitable, seas Alemania o seas Grecia y eh, tienes que asumir digamos que lo que pasa a tus vecinos te va a pasar a ti también, te afecta entonces Eh, eso lleva a que bueno pues no se diga mmm, haya más posibilidades mmm, de que no se planteen otra vez ese error que sería eh, encomendarlo todo a esas políticas de austeridad que supusieron retrasar la recuperación en, en España y en Europa entonces eh, la siguiente cuestión eh, la siguiente pregunta que te hago es eh... Esto, en cierto modo, no se viene a decir que seguimos atados a lo que decidan los bancos, que son los poseedores de ese dinero que se va a entregar. Bueno, en este caso no tanto, porque en este caso los bancos también tienen un problema, y es que en la medida en que las empresas y, las, y los hogares no se recuperen, los bancos, que ahora están en una situación comparativamente mejor de lo que estaban en 2008 en 2009, que, que lo que había ocurrido ahora directamente... Eh, consecuencia de una crisis financiera una crisis bancaria eh, causada por el exceso de deuda privada que habían financiado ellos que habían con ese exceso de, de, de, de crédito a, a, a empresas y, y hogares y para endeudarse ellos también para financiarlo ahora no estamos en esas están en una situación débil porque no se han terminado de recuperar pero eh, están en una situación frágil, dependen más del, de, de lo público, ahora incluso los bancos la cuestión ahí es, y eso está por ver Si esta vez, para evitar digamos una que esto derive en de una crisis financiera, que insisto, no está ahora mismo eh, en, a la vista, pero puede derivar en ello, si la crisis de liquidez que tienen empresas o hogares se convierte en una crisis de solvencia, en una crisis de quiebras masivas. Entonces sí que va a ser una crisis financiera, porque hay muchos créditos que no se van a recuperar. Y para que no suceda eso, los bancos, como el resto, dependen de la acción pública, y la acción pública va a ser más, más importante y más eh, capaz si eh, se hace desde un punto de vista colectivo. Si la Unión Europea o la Eurozona utiliza la parte positiva que tiene, es la mayor fuerza de esa unión, ¿no? ya que quieren ser eh, tal unión y se llaman así, pues que, uh, que lo utilicen. ¿no? Una de las cosas eh, que he pensado que pueden pasar eh, con el dinero después de la crisis eh, sanitaria es que, cuando todo vuelva a la normalidad la gente guarde más el dinero bajo el colchón que antes, eh, con lo cual pierden fuerza los bancos. Eh, ¿Esta es una lectura realista o, o no? ¿O no va a ocurrir eso? Pues yo creo que va bien encaminada, aunque yo creo que no se va a dar el, la desconfianza en los bancos, porque no se dio cuando los bancos realmente sí tuvieron un problema, eran el epicentro del problema. Pero sí se va a dar, lo que tú bien comentas, ...de que eh, va a haber una, lo que los economistas llaman propensión al ahorro. Ahora está forzado porque cuando hemos estado con el confinamiento... ...pues parte del consumo no lo podía realizar... ...y hay, hay cuestiones de consumo, por ejemplo viajes que están restringidas. Pero conforme vaya pasando todo esto, el temor y los posibles eh, nuevos rebrotes... ...que pueda haber, que si se habla que sin otoño, además, mientras no se aclare la cosa sí que puede generar un, una mayor uh, generación de ahorro. Y bueno, pues habrá quienes de, quienes desconfíen del banco y prefieran tenerlo en casa. Yo en eso no lo veo más claro. Ahora, que va a haber, digamos, más dificultad de tirar del, del consumo, ahora que es importante, porque quienes tengan capacidad de ahorro, que por, por desgracia también recordemos, va a haber hogares que no, vayan, no van a tener esa capacidad a corto plazo, si no hay un rescate desde lo público, Eh, quienes sí tengan esa capacidad de ahorro, pues lo van a aumentar al menos en el corto plazo. ¿Se puede decir que tenía que existe el riesgo el riesgo de que en el futuro nos enfrentemos a algo parecido a un corralito? Yo creo que no, porque, a ver, como toda la vida, pues a saber, ¿no? porque no supimos adivinar que iba a venir el coronavirus como para... Eh, pero digamos que ahora mismo las probabilidades a corto plazo son bajas. Sí que puede derivar en algo así si lo que sucede es que la crisis actual, la ocasionada por la COVID-19, deriva en una crisis financiera que sería fundamentalmente bancaria, por lo que hablábamos de todos esos créditos que no van a poder devolver a los bancos y entonces los bancos van a tener uno, un agujero. Si la Unión Europea o la Eurozona, por ejemplo, en nuestro caso, no responde o responde como respondió en 2008 o 2009, que haya que, que se las apañe cada uno, entonces lo que sí que puede haber es ese corralito, porque volveremos a repetir aquella historia donde hay miedo a guardar el dinero en el banco porque tú dejas en el banco de euros, pero cuando vayas a sacarlos a lo mejor son neodragmas, neopesetas, neoscudos, la, neo la moneda que sea, pero que como sucedió en Argentina el valor de esa moneda sea pues inferi eh, significativamente inferior a cuando lo hago recuperaste. Por eso se produjo el, el corralito en Argentina, porque o guardaste un peso que valía, o unos pesos que valían el equivalente en dólares, pero te devolvían los nuevos pesos con un valor más pequeño que esos, que esos dólares. ¿no? Entonces, tu poder de compra Tu, tu dinero pues había perdido buena parte de su valor, si todo eso sucede, pero tendría que suceder esa concatenación de cosas, que lo no digo que no pueda ser, pero a corto plazo lo veo lo veo difícil, una de las cosas buenas que, que veo, bueno buenas eh, circunstancias hay que se pueden dar es que eh, cuando todo esto se encauce el de abajo va a tener un poquito más de poder del que tuvo en la crisis anterior en el 2008, que parece que eran los de arriba los que decían absolutamente todo. Ahora el de arriba necesita el de abajo para crecer y para eh, tirar todos juntos en, del mismo carro, ¿no? Pues sí. En, en parte sí, es decir yo, eso que, que dices, yo sí sí lo veo por, por el lado que el de arriba necesita eh, de lo público. Ahora el más, el más liberal del mundo no discute el que se dediquen incluso cantidades ingentes en, en, en financiar a, a empresas, por ejemplo o en avalar eh, el acceso a, a financiación de empresas o de autónomos o de hogares, ¿no? eh luego Eh, la, el debate está en cómo, qué, qué se, cómo cómo continuará todo eso después. Eso no lo discute nadie. Ahora, también hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta. No es la primera epidemia que la humanidad sufre o la primera pandemia que, que sufrimos. Lo que pasa que la última fue hace 100 años y no hay memoria viva de eso. Pero hay una diferencia con otras anteriores. Y es que, en este caso, la pandemia afecta fundamentalmente a población mayor. digo afecta en términos de salud y de... La mayoría de la gente que fallece, desgraciadamente, es gente de mayor edad. Mientras que los efectos del confinamiento afectan fundamentalmente a quienes ya tenían menos de partida. Es decir, se agudizan, al menos en el corto plazo, las desigualdades. Y la gente con menos recursos tiene menos todavía. Lo vemos claramente como en Estados Unidos, por ejemplo, la población latina o la afroamericana tiene mayor, ma, mayor, incluso mayor tasa de mortandad en, en el, en, con el virus, porque vive más afinada y en unas condiciones peores para mantener un confinamiento adecuado. Pero también luego lo que va a suceder es que a corto plazo al menos los tra puestos de trabajo que se pierden o que no tengan cobertura, pues toda la economía informal, todos los puestos de trabajo más precarios y demás son los que van a afectar a ese, a ese grupo de población. Por lo tanto, ahí se van a ver debilitados. Si lo vemos desde otro, digamos, ese choque de fuerzas de un lado y de otro, por el otro lado también es verdad que eso, la inestabilidad social que puede generar, puede hacer más fácil o puede presionar a favor de que haya políticas públicas más adecuadas para corregir ese, ese empeoramiento en las condiciones de desigualdad. ¿Y qué crees que el ciudadano puede hacer un poquito para colaborar eh, con todos y que todos eh, colaboren con uno para que la crisis económica no sea tan eh, terrible. Compramos online, vamos al supermercado, compramos eh, en la tienda de ultramarinos eh, de toda la vida. ¿Qué hacemos? Eh? ¿Qué podemos hacer para que eh, tiremos eh, juntos en eh, del carro? Bueno, eh, yo creo que a nivel colectivo surge el tema de repensar qué es lo, la importancia de lo público. Por ejemplo, sobre todo lo hemos visto con el tema de la sanidad pública, ¿no? donde se aplaude además. Eh, a, ...a las 8 ¿no? de la tarde... ...sale pues, la gente aplaudiendo en los balcones... ...yo creo que es importante desde lo, lo colectivo... ...revalorizar lo público... ...y desde lo individual... ...creo que es importante al menos... bueno ...tener en cuenta que lo, el granito de arena... ...que podemos aportar es por ejemplo... ...potenciar el, el, el consumo en el pequeño comercio... Eh, ...no es que a lo mejor hay cosas que, que podemos comprar... ...o es mejor comprar en el supermercado y demás... ...pero que intentemos priorizar en la medida de lo posible... ...al pequeño comercio... ...que es el que peor lo está pasando... Y también intentemos que intentemos evitar el uso de plataformas y demás donde la innovación eh, tecnológica que supone pedir las cosas por un móvil es el siglo XXI en la mano supone un siglo 19 en condiciones de empleo no es decir donde no se considera ni siquiera la legislación laboral del siglo veinte sino algo previo todavía no donde donde bueno pues es que eh, esos esos riders, pues están en, una, en, en un limbo todavía aunque de momento todos los juicios los están perdiendo estas, estas empresas. entonces Pero por detrás sí. han tenido que ir a juicio, ¿eh? A ha tenido que ir a terrible, para eso, pues que, pero que bueno... un juicio para determinar lo evidente, ¿no? Exacto. También es verdad que ha habido inspecciones al respecto y ha habido, con pero efectivamente al final han tenido que ir a juicio, se han tenido que organizar y felizmente para ellos y yo creo que para el colectivo pues se impone la, la, la lógica de que gane sus derechos. Yo, al menos personalmente, luego obviamente cada cual es libre de, de hacer lo que lo que considere, pero bajo mi criterio intentar evitar ese uso de esas plataformas en la medida en que esas plataformas puedan servirse de ese de esa, de ese abuso laboral que supone, yo lo evitaría. Y también, por otra parte, insisto en la, en la idea del pequeño comercio. También en otra cuestión que tiene que ver es que intentemos, y ahora va a ser un poco más difícil por el uso de guantes, máscaras y demás, pero que intentemos minimizar todo lo posible el uso de plásticos de un solo uso, porque el crecimiento de esa demanda de plásticos está siendo descomunal en una situación donde ya eran un problema antes. Lo que va a hacer, y tanto en esto como en otras cosas, por cierto, el coronavirus va a ser agudizar o poner más o en la superficie problemas que ya teníamos antes y que ahora pues cobran una mayor, un mayor tamaño. ¿Cuáles son los eh, parecidos y las diferencias entre eh, esta crisis en la que estamos y el que va a venir en el futuro y la crisis en del 2008? Pues yo diría que los parecidos son fundamentalmente que castiga a los segmentos de población de menor nivel de renta. Es decir, los, los sectores más vulnerables, los grupos de renta eh, más bajos son los que se ven más perjudicados. Eh, creo que la diferencia con respecto a otras cosas es que de momento la respuesta generalmente eh, está siendo eh, claro, si lo vemos en Estados Unidos es justo al revés, ¿no? la, la situación está siendo peor pero yo creo que, en, por ejemplo en Europa, la situación está siendo en términos generales mejor de lo que fue en 2008 y se aprecia al menos una posibilidad que esperemos que sea así, de que aunque no vaya a ser perfecto ni lo ideal, ni nada parecido Sí que hay una sí que haya respuestas conjuntas más amplias, entonces yo creo que en ese sentido bueno sería más más optimista en eso desde la cautela creo que Fíjate que la, la crisis aquella yo pienso, creo, ¿eh? eh, que fue una especie de L, una caída muy rápida y una recuperación que no llevaba, no llegaba. Y tú nos estás contando que esto es eh, como una W, los demás eh, optimistas eh, pensaban que era como una V, pero bueno, V W. Pero por lo menos va a haber recuperación que, aunque tarde mucho, ese consumo, ese dinero se va a mover porque no es eh, lo mismo. No se han roto los cimientos, se han roto el tejado, más o menos, ¿no? pero va a depender también de, que, de qué políticas se sigan, porque vuelvo a la idea de la población más vulnerable. Por eso, por ejemplo, medidas como el ingreso mínimo eh, que se ha aprobado ¿no? eh, es, es, es positivo en ese sentido porque incide sobre aquellos que quedaron fuera. Pensemos en una cosa. La población, digamos, en situación de pobreza, el porcentaje de población, mejor dicho, en España al menos, en situación de pobreza extrema, en 2018 era todavía mayor que en 2008. Es decir, la recuperación, diez años después, no había llegado para todo el mundo. En términos de PIB, pues habíamos tardado, lo que tú dices, efectivamente tardamos mucho, pero finalmente recuperamos diez años después el nivel mm, previo a la crisis. Pero no, en términos de, no tanto en términos de empleo, nos costó más, y mucho menos en términos de pobreza. Entonces, eso es una cuestión que ahora tenemos la oportunidad de corregirlo, de, de haber aprendido del error anterior, Eh, en lo que sí que se parecen ambas, que sí insisto que se ceba sobre los, los colectivos más, más vulnerables, ¿no? pues aquellos que tienen un empleo más precario o que directamente están en una situación de dificultad de acceso a rentas, etcétera Economista, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Antonio Sanabria, esta noche en La Rosa de los Vientos. Antonio, mil gracias. A vosotros, un placer.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 atención porque hoy aquí José Manuel Esquibano, el callejón va a hacer una sección de cine pero de libro, absolutamente de libro. Y ahora les explicamos eh, por qué decimos esto, pero antes eh, le saludamos José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, en tantas ocasiones hemos hablado esa noticia, esa actualidad. Vuelve la actualidad un poquito en el mundo del cine. Eh, sí. Está volviendo también el mundo del cine eh, a todo esto. Una actriz española que iba a ser entrevistada eh, por, eh, por servidor para otra cosa hoy, bueno, ya tenía un rodaje y tenía bueno. un rodaje hoy. Bueno, sí. pues esto quiere decir que <risa> todo está empezando a volver a la normalidad y también el mundo del cine, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, hombre, poquito a poco, ¿no? aunque los proyectos eh, se van cerrando y naturalmente se refieren a cuando esto termine, la verdad es que ese final, que como yo digo siempre será un final feliz, como el de las buenas películas, pues está cada vez más, más cerca, ¿no? entonces efectivamente se van cerrando ya proyectos importantes pues de cara a cuando acabe la pandemia, quiere decir, dentro de poco ya. Y vamos a hablar... En primer lugar, de un personaje que es historia viva del cine, Scorsese. Porque esa actualidad es noticia, y es noticia Hombre, el sí. hecho de que se haya pasado a las películas sobre el oeste. Es verdad, es verdad, porque Scorsese, bueno, pues es uno de estos que tiene proyectos, ¿no? Es decir, bueno, eh, retirado definitivamente Francis Ford Coppola del que vale, hablaremos dentro de un poquito y convertido a Spielberg en ese señor que ha vuelto a hacer West Story pues el que nos queda es Scorsese y Scorsese sigue trabajando afortunadamente mira, hay un guion ya de Eric Roth que se basa en un libro de David Grant de Killers of the Flowers Moon los asesinos de la luna de las flores y Scorsese lo tiene ya prácticamente todo previsto la verdad es que la película la iba a financiar Paramount pero claro, cuando hablemos ahora de los protagonistas entenderemos que el presupuesto se ha disparado un poquito Paramount se ha retirado relativamente y va a ser Apple quien ha recogido los derechos del libro para hacer la película de Scorsese Paramount de todas maneras la va a distribuir en cines Pero después del el estreno en la pantalla grande, será Apple quien coja el relevo y pondrá la película en las pantallas pequeñas, es decir, en todas las ventanas, ¿no? Ha habido una pugna importante porque Netflix también quería la película, Netflix acaba de, de hacer eh, el irlandés con Scorsese, de verdad que bueno, Apple le ha ganado un poquito así por los pelos, ¿no? ¿Los protagonistas? Pues nada menos que Leonardo DiCaprio y Robert De Niro yo creo que es la gran pareja no que sean pareja pareja ellos, pero los dos grandes nombres ahora mismo del cine americano ¿no? bueno, el libro cuenta la conspiración que, que surgió en Estados Unidos, un, yo creo que es una cosa real, relativamente poco conocida para matar indios, indios millonarios en un momento en que los Osage, una tribu de indios se convirtieron en las personas más ricas del continente, y uno tras otro pues comenzaron a aparecer asesinados porque había unas Eh, fuerzas ocultas que, a las que aquella cosa no les gustaba ni siquiera un poquito esto fue a principios del siglo XX y dice la historia que fue esta matanza, estos asesinatos fueron los que dieron origen a la creación del FBI, nada menos ¿no? y apasionantes son algunas películas José Manuel películas de cine que tienen su base su comienzo en el mundo del libro pasar del libro al cine oh, claro. eh, es un valor eh, si el libro es muy bueno la película también lo es, ¿no? Pues seguramente, seguramente. De hecho, eh, yo creo que hay dos maneras de hacer una película, o basándose en el, en, en el talento creativo de los guionistas, o agarrando un libro y creando el guión a partir de ahí. Son tantísimos los ejemplos que yo creo que podríamos llenar una temporada entera... De, de La Rosa de los Vientos, hablando de películas basadas en libros, incluso de cuatro en cuatro como lo vamos a hacer hoy, porque realmente es uno de los fundamentos de la creación cinematográfica, un buen guión basado también, como tú muy bien dices en un estupendo libro, en una estupenda novela, obra de teatro, en fin pero en, en el libro, del libro a la pantalla por ejemplo, esta película que nació como un libro, vamos a escuchar su trailer, vamos a escuchar un momento de El Gato Pardo, explícadme ser senador... ¿Qué significa? ¿Qué es en realidad? ¿Un título honorífico como una condecoración? Pero, un título, Príncipe, quizá... el Senado es, es la alta cámara de nuestro reino. En tal cámara se examinan, se discuten, se, se aprueban aprueba. o se refutan algunas leyes que el gobierno propone para el progreso del país. Cuando vos seáis senador, ¿podréis hacer oír la voz de estas hermosas tierras nuestras? ...que se incorporan al panorama del mundo moderno... ...con tantas plagas que sanar... ...con tan justos deseos de hacerse oír... Escucha, Chevalier... ...estoy muy agradecido al gobierno por haber pensado en mí para el Senado... ...si se tratase de un simple título honorífico para imprimir en mi tarjeta... Eh, ...con placer lo aceptaría... ...pero así, no... No puedo aceptar. Oh, príncipe, tened paciencia. Soy un exponente de la vieja clase, fatalmente comprometido con el pasado. Si la película, si el libro hizo historia la película... La convirtió en historia de oro, el gato pardo, José Manuel. Naturalmente, un peliculón. Me ha costado trabajo elegir las películas para esta sesión, pero realmente esta indiscutible. La película de Visconti, de Urquino Visconti, del 63, Palma de Oro en Cannes, una película realmente impresionante. Parte pues, de la novela, del libro de Lampedusa, de Giuseppe, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, y en el guión están... Eh, Suso Keck y Amico, Pascual Festa Campanile El propio Visconti, es decir, los grandes Nombres del guión del cine Italiano, y en, y en la pantalla Pues nada, Bob Lancaster, Alan Delon, Claudia Cardinale Guapísimos estos dos últimos, y gana gran actor, como siempre, por Lancaster que fue una decisión eh, arriesgada de, de Visconti, porque no, no confiaba mucho la producción en que por eh, Lancaster fuera el protagonista adecuado. Bueno, después, naturalmente, todo el mundo tuvo que reconocer que sí, ¿no? Bueno, acabamos de oírle ahora mismo... Ah, se me olvidaba. La música inmortal del Gato Pardo, de Nino Rota, una, una partitura impresionante, inmortal y la fotografía de Giuseppe Rotuno, uno de los grandes de la fotografía del cine italiano, una fotografía, la del gato pardo, impresionante, plegada además a las necesidades artísticas de Visconti, que otra cosa no, pero realmente gusto estético, y otra cosa también, pero gusto estético lo tenía todo. ¿no? Bueno, pues acabamos de oír al príncipe de Salinas, a don Fabricio, que no quiere ser eh, senador, bueno, eso es casi ya final de la película, porque lo que sucede al principio es cuando eh, Garibaldi estamos en 1860 la década de los 60 pues eh, desembarca en la de Sicilia hay un gran movimiento revolucionario estamos viendo realmente el nacimiento de la Italia moderna ¿no? bueno, el príncipe de Salir, este don Fabricio se escapa de allí, no quiere estar junto a la revolución, se van a a una a, a Dona fugata, donde él tiene allí un palacio, allí le está con su sobrino Tancredi personaje que hace Alendelon y allí llega precisamente Angélica la hija del alcalde en la ciudad, bueno, Angélica y Tancredi se enamoran y dan lugar a un idilio apasionante, sobre todo por parte de ella yo creo que Tancredi eh, también le gusta un poquito el dinero de la familia Salina pero en fin, es un amor de esos que traspasan la pantalla y además de los que quedan en la historia del cine ¿no? Alain Delon, Claudia Cardinale ¿eh? hacen una pareja realmente impresionante, bueno, un peliculón por los cuatro amostados, yo no sé las veces que he visto El gato pardo, pero uno la verdad es que no me canso, me parece una de las grandes obras de Visconti, una de las grandes obras De la historia del cine una de las obras eh, que demuestran que hay películas eh, que hacen historia que son inmortales eh, pero películas que nacen eh, de libros que ya eran inmortales eh, y bueno si ya lo coge un director eh, como visconti lo hace grande y eterno no el triunfo efectivamente efectivamente así es también ocurrió con este título este libro que también es inmortal una película que pasará la historia Los Santos Inocentes Los Santos Inocentes Una obra maestra de nuestro cine ¡Aaah! Desgraciado ¡Ay, Señorito, yo lo siento más Se me ha vuelto a trotar el hueso La desgarradora historia de una familia Provocada por la diferencia de clases sociales En la España rural Y es lo que yo digo, ministro Que a lo mejor estoy equivocado Pero el que más y el que menos Todos tenemos que aceptar una jerarquía unos debajo y otros arriba es rey de vida, ¿no? una soberbia interpretación de Alfredo Landa y Paco Rabano galardonados en el festival de Cannes ni el perro morfino te haría el servicio que te hace ese hombre, Iván bueno. no se ríen un así, señorito por su muerto se lo pido en estos asuntos de los señoritos tú oír, ve? ¿eh? y caer ¡no tiene, señorito! ¡en la milana! ¡por supuesto, señorito, lo tiene! basada en la novela de Miguel Delibes, La niña mamá la milán. una película de Mario camus y ya sabes que la señora es buena pero le gustan las cosas en su sucia si tuviéramos que elegir sí. una película española que fuera histórica que pasara eh, a la leyenda y que estuviera basada en un libro indiscutiblemente es esta estaría la primera los santos inocentes Pues yo creo que sí, francamente, está, está dudando, fíjate, entre esta película de Mario Camus, como acabamos de oír, y la colmena la de, sobre la obra de Cela, también de Mario Camus, porque la verdad es que es estupendo director, eh, ha, hecho, ha hecho muchas grandes películas, pero esta luego la verdad es que eran importantes, y La Colmena además también es una novela impresionante, pero Los Santos Inocentes yo creo que se lleva la palma. La novela de Miguel de Libes, el guión del propio de Libes y de Antonio Larreta, Mario Camus a la dirección y Alfredo Landa Don Francisco Raval, Terele Pávez, Juan Diego, en los papeles protagonistas. Bueno, Alfredo Landa y, y Paco Raval ganaron, como muy bien hemos en el, el tráiler, el premio a la mejor interpretación en Cannes. Yo creo que es, de lejos, la mejor interpretación de los dos, de, de Alfredo Landa, porque está realmente en su sitio como muy pocas veces, y Paco Raval, porque es que se metió tanto en el personaje, en este régulo, en, perdón, en este Azarías, Eh, eh, el hombre medio disminuido mentalmente Pero de una vitalidad extraordinaria Que creo recordar que hasta su mujer Asunción Balaguer La, la gran actriz recientemente fallecida también Lamentablemente, le regañaba Porque Paco Rabal se llevaba el personaje a casa Y cuando terminaba el rodaje Y se iba eh, con su mujer Seguía siendo el mismo Azarías Y, y, y a su Dios le decía, pero Paco, que estás tonto, porque no, no se quitaba el personaje. ¿no? Bueno, pues Paco y Régula, su mujer, que ya pues son eh, unos peones, unos campesinos, que están trabajando pues para el señorito. Este señorito, que es Juan Diego, un hombre bien relacionado, que vive en una auténtica aristocracia, sobre todo mental, y que trata a sus servidores pues como la suela del zapato o poco menos. Ellos obedecen sin rechistar todos los caprichos del señorito porque están convencidos de que su vida es así, de que el destino les ha marcado exactamente ese modo de vida. Bueno, Azarías es un poco el que dinamita... Eh, todos los sucesos porque tiene un pájaro al cual el señorito pues eh, un día tiene el capricho de disparar y matar y naturalmente eso desencadena la tragedia, una tragedia que además está yo creo que dentro absolutamente de la raíz de, de la vida española, del mundo español sobre todo del mundo campesino Los santos inocentes me parece que es una novela extraordinaria pero desde luego es una película realmente importantísima, no por el premio en Cannes que también, sino porque retrata Una faceta de nuestra España que no podemos olvidar y que no tenemos que olvidar porque le faltan cinco minutos para estar siempre presente. Otra película que te gusta un poquito, eh, un poquito, solo un poquito, nada más y sí, nada menos sí, sí, que sí. la escuchamos hablamos sobre ella, doctor cibago La persona que estoy buscando sería la hija de este hombre. Omar Sarif, Julie Christie, Geraldine Chaplin, Alec Guinness, Rod Steiger y Tom Courney, doctor Cibado. Nueve meses de rodaje en España, Finlandia y Canadá y 50 millones de dólares. Una de las producciones más caras de todos los tiempos y también una de las más taquilleras, la octava, según datos actualizados. No habrá más manifestaciones pacíficas. ¿Eres un bolchevique? ¿eh? No se volverán atrás fue premiada con cinco Oscar por su guión, fotografía, dirección artística, vestuario y música las balalaicas del tema de Lara compuesto por Maurice Yard hicieron de esta banda sonora un auténtico clásico popular Y la verdad es que es un clásico, doctor Zivago, cinco horas y muchas hay cosas, y muchos recuerdos, y muchos comentarios que se pueden hacer sobre una película que está ya con letras de oro en la historia del cine. Pues así es, también procedente de una magnífica novela, doctor Zivago, de Boris Pasternak. El guion es de Pasternak y de Robin Bolt. David Lean, el gran, el grandioso David Lynn, uno de los mejores directores en la historia del cine, es el responsable de este Doctor Zivago del año 65. La música, como bien hemos oído, de Maurice Jarr, otro tema inolvidable. Cinco Oscars, cinco Globos de Oro, una película extraordinaria. Muy taquillera, como hemos oído. No la octava, porque eso era en el año 65. Ahora realmente ha caído en el ranking, pero eso no importa, porque en su momento realmente produjo los beneficios que tenía que producir esta historia que sucede, bueno, pues eh, en Rusia, en los comienzos del siglo XX, de alguna manera también el nacimiento de la Rusia moderna o de la Rusia premoderna, podríamos decir, porque las cosas en el siglo XX han cambiado mucho. ¿no? Bueno, la, la, el doctor Civago es, eh, es exactamente Omar Shavid, como todos recordamos, un un poeta eh, y físico y también médico que trabajó en el campo de batalla él estaba casado con eh, Tony Agromenco el personaje de Geraldine Chaplin pero había tenido ya sus amores eh, con una eh, mujer extraordinaria bellísima Lara la Lara del tema Julie Christie bueno, Marsarif y Julie Christie mmm, forman aquí otra de esas parejas realmente inolvidables del cine, ¿no? sucede toda la historia, sucede toda la revolución rusa Julie eh, y Lara están separados, pero al final pues se eh, vuelven a encontrarse en un par de veces, porque esta es una historia de ir y venir, aunque el amor de Yuri por Lara, nunca ha decaído siempre se ha mantenido y bueno, pues termina realmente cuando eh, Yuri llega al final a su hogar, eh, descubre que toda su familia ha desaparecido entonces va en busca de Lara enfermo en, de una manera ya terminal y con ella eh, termina sus días reconociendo que está absolutamente enamorado de ella. Una historia trágica, pero una historia bellísima y una película impresionante también. Lo mismo que he dicho antes, una grandiosa novela, una más grandiosa todavía película. Y no podía faltar en este repaso, es una película también histórica, es un libro histórico, hablamos del padrino. Nos conocemos hace muchos años y por primera vez vienes a pedirme ayuda Ya casi no me acuerdo de cuando dejaste de invitarme a tu casa a tomar café y creo que mi mujer es madrina de tu hija pero hablemos claro nunca has querido mi amistad Te asustaba tener relación con nosotros No quería correr ningún peligro mm, Entiendo Tu paraíso era América. Tenías tu negocio, la vida te iba bien, la policía velaba tu sueño con la ley y no me necesitabas. Pero... ahora vienes a mí a decir Don Corleone, pido justicia. Y pides sin ningún respeto. No como un amigo. Ni siquiera me llamas padrino en cambio vienes a mi casa el día de la boda de mi hija a pedirme que mate por dinero lo que pido es justicia eso no es justicia tu hija está viva quiero que sufran como ella te tengo que pagar para que me trates con tan poco respeto si la obra manquilita. histórica de bueno. Puerto, la película de Coppola <ríe> Pues sí, ¿esta es la mejor película de la historia del cine? Bueno, pues hay quien dice que sí, ¿no? Eh, ¿Cuál? ¿La primera, la segunda, la tercera? Bueno, las tres juntas, ¿no? Realmente una película, tres películas impresionantes, la gran obra de Francis Ford Coppola del año 72, del 74 y ya la tercera parte en el 80. Mario Puso sobre su propia novela ha escrito el guión junto con Francis Ford Coppola y los protagonistas, pues nada, Marlon Brando, Al Pacino James Caan, Robert De Niro Robert Duvall, Diane Keaton, Andy García en fin, una cosa realmente impresionante, también impresionante en toda esta serie la fotografía de Ordo Willis uno de los grandes eh, directores de fotografía de, de, de toda la historia y esta música que estamos escuchando nuevamente es de Nino Rota el grandísimo compositor italiano con una partitura absolutamente adecuada a esta historia 1945 Eh, eh, don Vito Corleone casa a su hija, Connie, y entre todos los invitados, pues aparece este pobre hombre que no sé ni cómo se atreve a pedirle a Don Corleone que haga esta fechoría, nada más que porque él eh, bueno, pues es padrino de su hija, y esa, en fin, son amiga de la familia. ¿no? Bueno, la historia es la historia pues de alguna manera también la historia de América. Son formidables estas películas que parten de estas novelas que también cuentan una historia de una nación creciente. ¿Qué parte de la historia de América cuenta esto? Bueno, pues la historia de la mafia, que no es precisamente baladí en la historia de, de América y donde estos personajes han ocupado las páginas y los momentos de poder muchas veces más grandes de la economía y de toda la historia del país, ¿no? Bueno, pues aquí está eh, Don Corleone, que tiene tres hijos, eh, Sony, que es eh, James Gunn, Fredo, que es el que menos vale aparentemente de los tres, de, interpretada por el magnífico y tristemente desaparecido John Cassell, y luego el más joven de todos, que es Michael Alpachiro, que va a ser el que tome el relevo en la segunda parte y también en la tercera. En la segunda parte, en la que además eh, Francis Ford Coppola, eh, utilizó un recurso muy interesante, y es que como en la primera parte no le había cabido toda la novela, pues en la segunda parte utiliza como un flashback el crecimiento, la juventud y los primeros años de Don Corleone eh, en, en Italia antes de, tra de trasladarse a América el papel que hace Robert De Niro precisamente ¿no? y luego en la tercera parte ya Michael Corleone es el que es el capo, es el jefe, su padre ha fallecido, y entonces Michael Corleone es el jefe de la familia, ya es mayor, tiene 60 años y es muy combatido y está absolutamente en peligro siempre. Bueno, al final es Vincent eh, el personaje que hace Andy García, el que se va a acercar seguramente de la familia, ahí termina la saga, pero realmente hemos disfrutado de siete, casi ocho horas de cine realmente extraordinario. Como digo, no sé si es la mejor película de la historia del cine, pero de luego una de las más grandes y de las más importantes y consagra a Francis Ford Coppola como uno de los grandes directores de la historia también. Y la música también muy importante en esta película nos ha Maravillosa Escuchamos maravillosa. un poquito, ¿te parece? Me parece fantástico Lo oímos. No sé, José Manuel, si sí es la película sí, sí, sí. más importante de la historia del cine, pero sé que en el póker en Díaz de esta noche están algunas de las películas más importantes de la historia del cine. El Padrino, Doctor Cibago, Los Santos Inocentes, El Gato Pardo, bueno, ¿qué mejor selección es que esta? Ninguna, ¿eh? Pues puede. hombre, yo, efectivamente Habrá otras tan buenas, pero mejores yo creo que no Porque realmente estas son cuatro, son cuatro pilares De la historia del cine, del cine español Y del cine mundial José Manuel Esquivano, la semana que viene Hablamos de cine Hablamos una vez más de arte Gracias Un abrazo Bruno, hasta luego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 Lo vamos a contar aquí en Señores del Fin del Mundo con Javier Sevillano. Javier, muy buenos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? hoy La... antes de nada, Dinos. que conste que esto no estaba eh, hablado con escribano, pero estoy reviendo, por, o no sé si decir re, re, re, reviendo, porque ya lo he visto muchas veces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 que es considerable al ángulo la cantidad de CO2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 cuatro horas ¿eh? con la rosa de los vientos que ha comenzado esta noche en la sintonía de Onda Cero, a las 12 son casi las 4 y mañana volvemos a las 12 y media en la península en Canarias a las 11 y media muchas gracias, hasta mañana